7 de la tarde, 13 minutos. Estamos comenzando con un nuevo programa de Despavílense muchachos en el aire de FM Max 91.3. Hoy con un programa especial porque mañana se conmemoran los 40 años del inicio del conflicto bélico en Malvinas y tenemos un invitado de lujo y nuestras compañeras en este día tan especial en este programa especial del Frente Grande de Cañuelas nos acompañan en los controles y en la operación técnica. María Fraga, ¿cómo estás? También nos acompaña Sí, saludos, no. ah, saludos. Bueno, buenas tardes. Sí, sí, estamos acá. Está ahí atrás de la so cámara bueno. o tenés No, no, te, no, no, a mí no, no me veo. Soy soy invisible. Bien. Estoy ahí Muy bien, nos acompaña Victoria Encina que es la responsable del área de medios y también productora y hoy te animaste también de este lado. Hoy, Buenas tardes a todos, buenas noches ya. Eh, sí, medio como que fue un poco a la fuerza tener que poner la cara y poner la voz, pero también es un placer porque la verdad que este programa nos llevó mucha producción Y, y ah, por lo menos a mí me, me da mucho placer poder acompañarlos hoy Así que es un gusto a Vicky que nos acompañes Y el lujo de tenerlo en nuestra mesa a Luis Regner Que es presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de aquí de Cañuela un Gracias gusto. por estar Luis Un gusto y gracias por la invitación Muy bien gente, estamos comenzando estos es Despabilense Muchachos En la conducción Alejandro Suasquita, Telma Martínez Ya arrancamos, ya arrancamos con este especial Malvina, Malvinas Nos une cuarenta años. Bueno, vamos a, a comenzar este programa especial, vamos a decirles, a contarles a nuestros oyentes, nuestras vías de comunicación, se pueden comunicar con nosotros, dejarnos mensajes, dónde estaban cuando comenzó la guerra cuando desembarcaron las tropas argentinas aquel 2 de abril de 1982. ¿Qué recuerdos tienen? ¿Algún familiar cercano estuvo? ¿Estaba haciendo el servicio militar? Bueno, los recuerdos, lo que nos atraviesa, o si no habían nacido todavía en aquellos años, las vivencias que siempre se van trasladando, porque eh, para quienes somos docentes he tenido el gusto de que tanto Luis como otros veteranos nos acompañen en cada acto de, del 2 de abril y, y esa memoria que es una memoria viva porque nuestros héroes tienen la posibilidad de contarnos esta experiencia y esto es invalorable. Y aparte ustedes siempre están para, sí, para contarnos. Es, es que no, hoy hemos estado hablando en, en varios colegios, ayer también, y... A nosotros nos hace bien uh -huh. desahogar y largar todo lo que tenemos adentro. Uh -huh. este Lamentablemente en aquel año 82, al 91, 92 tuvimos eh, muchas bajas, eh, suicidio de, de veteranos de guerra por ese motivo, porque no se hablaba, vivimos siempre escondidos. La desmalvinización. desmalvinización, tremendo. Eso fue tremendo, tenemos la misma cantidad de fallecidos que, que en combate. Uh -huh. este, en 649. En no, 632 somos. 632 sí. fallecidos. Eh, un, perdón que te diga. No, hubo un favor. descuento de 17 eh, soldados que murieron en el continente que no eh, no fueron a Malvinas y estaban sumado a la cantidad de fallecidos en Malvina. Qué importante. Que ahí es dato. un poquito uh -huh. donde se agarran los movilizados para pedir las pensiones nuestras Este, por, lo, por el reconocimiento entonces el ejército sacó esos 17 soldados este, de la lista de caídos en Malvinas bien, una cifra altísima, la mitad prácticamente en el crucero general Exacto. Belgrano eh, Luis vino aquí Vicky tiene el material porque Luis y la asociación de veteranos de guerra recorre las escuelas con este material, lo podemos mostrar Vicky de, de entonces porque en ese entonces los medios mostraban una postura victoriosa, ¿no?, de nuestras tropas. Pero eh, es un lujo que, que nos acompañes tener el testimonio eh, de, de un protagonista como fuiste vos. ¿Cómo fue aquel 2 de abril? ¿Cómo fue esa etapa previa? Vos estabas haciendo el servicio militar. Contanos un poquito dónde... O vamos a empezar antes, un poquito antes, si, si les parece. ¿Dónde naciste, Luis? Eh, yo nací, soy santafesino. Hasta los 11 años viví en Villángela, Chaco. De ahí me vine a vivir a Cañuela, este, allá por el año 73, si no me equivoco. Este... O sea que de muy chiquito y ya transitaste parte de la escuela acá sí, sí, en, en Cañuela. Primaria, secundaria. ¿A qué todo. escuela fuiste? Escuela Don Bosco bosque nacional. Bien, porque además Luisa ahora está eh, como auxiliar en la escuela primaria número 11. Número 11 sí. Así que... Por ese lado también, ¿no? Esa vuelta esos lugares de, de aquerenciamiento. ¿Y, ¿Y cómo fue a vos te convocaron para hacer el servicio militar? El servicio militar, entré en marzo del año 82. Este y bueno, eh, gracias a Dios, yo soy un chico que me crié en el campo, un chico. Soy un hombre que me crié de chico en el campo. Este y más o menos sabía lo que era manejar un arma. En el campo es otra, es otra vida no como en la ciudad. Este, en el año 81 se hacía el sorteo, famoso sorteo para la, hacer el servicio militar. Este, me, me tocó el, el 656, no me olvida nunca el número. Porque se salvaban hasta qué número. Hasta el 300 creo. Pero ya después iba a la división de Marina, Aviación y Ejército. Este, me tocó Ejército, este, en marzo me citaron, en marzo del 82, me tocó en Campo de Mayo, en la Escuela de Ingenieros. Este, gracias a Dios, un lugar cercano a, a mi casa, decía yo, porque había compañeros que les tocaba, soldados que les tocaba mucho más lejos, este, y bueno, pasó la toma de, hicimos la instrucción, que es una instrucción básica, no es para una guerra, creo que claro. nadie está preparado para una guerra, por más instrucción que tenga, porque si no, los oficiales y su oficiales no hubiera fallecido ninguno este, en combate. Eh, en el, el 2 de abril se toma la isla el 6 de abril más o menos nos avisa el coronel de la escuela en la formación a la mañana en la diana que se le dice que la, se hizo la bandera que eh, había puesto a disposición de Galtieri la escuela de ingenieros bueno, con fecha del 8, 9 de abril o el 10, eso no, no me acuerdo bien porque el 11 llegamos a Malvinas nos permiten ir a despedirnos de nuestros familiares yo lejos de, de decirle a a mis viejos que yo me podía haber quedado porque no la clase nueva, la 63 no iba a ir completa, este iba a ir un entre la clase 62 y la 63 los choferes, este yo pedí de ir, yo no yo solo, sino otros compañeros también, otros soldados, este y bueno, me dijeron que sí, así que cuando me vine a despedir, yo en un momento le comenté a mi, a mis papás eso le dije prefiero ir ahora eso recuerdo y se acordaba mi vieja que hizo <coughs> en todo momento le decía prefiero ir ahora y no si hay si pasa algo este y me fui de esto de que fui voluntario se enteran mis padres cuando el 22 de junio este cuando nos cruzamos en el camino pues yo volví el 20 de junio para el día del padre a, al, al continente digamos a Campo de Mayo, y el 21, el, eso fue el 20, el 21 nos hacen un test psicológico, nos prohíben hablar de todo lo que fue la guerra, este, con, bajo amenaza, por supuesto, de que podíamos tener consejo de guerra, este y eh, el 22 al mediodía nos liberan, nos dan la ropa de civil de nuevo, nos pagan el sueldo de guerra, que nosotros cuando nos dijeron que nos iban a pagar el sueldo de guerra, en ese momento pensábamos en algo más, a mí el sueldo de guerra me alcanzó para comprarme una campera, un pantalón, y me compré dos anillos de plata, que fue con lo que después me casé, este, y el pasaje del colectivo. Porque al contrario de Horacio Costa, por ejemplo, Horacio Costa volvió de Malvinas, le dieron la ropa civil y lo mandaron a la casa, y en el tren le querían comprar el pasaje. Qué tremendo. Y volvía de la guerra. Mm. Peleó, discutió con el guarda hasta que, bueno, llegó... Eh, no me acuerdo bien qué estación es eh, que te acerca de Avellaneda y ahí se bajó, sin un peso. Una Así, locura. Una locura, una locura total. Eso es parte de, del olvido que, que se hizo, de la desmalonización, de, de taparnos. Yo cuando llegué acá, acá al Palomar, que bajamos del avión, nos metieron en colectivos todo cerrado con la persian, la, perdón, los vidrios cerrados y las cortinas cerradas. Porque afuera de los cuarteles... Había cientos de padres que gritaban el, el nombre de los hijos, hijos para ver si alguien le contestaba o alguien le decía está vivo o no está. Durante tu estadía en las islas, y después vamos a volver a este regreso, eh, tenías una persona, además de tu familia, tu novia con la que constantemente vos enviabas cartas, sí. ella iba guardando todo, todos los recuerdos de la guerra y con eso se fue armando... Eso. Es la medalla. Se formando esta carpeta. ¿Cómo cómo era? ¿Cómo fue ese ese estar en las islas? ¿En qué parte estuviste? Eh, porque la experiencia de cada uno de los veteranos, de acuerdo al lugar en el que estuvo, fue muy distinta, ¿no? A vos dónde te tocó? ¿Cómo fue esa vivencia? Yo estaba en, en Puerto Argentino. Éramos la última línea. Tuvimos mucho mucho fuego aéreo porque pasaban por arriba nuestro cada vez que atacaban la pista. Este, y sí, yo mandé, creo que eran una carta seguro, porque es un aer aerograma, no eran, claro. no eran carta El aerograma es un papel finito, como si fuera un telegrama, que en el libro de Cañuela está. este Y bueno, yo con la que más me comunicaba era con mi señora hoy, mi novia en el 82, este, y ella... Con Mirta que este, le mandamos era, un Mirta beso Domínio, enorme y bueno y ella día a día iba armando una carpeta que se ha recorrido todas las escuelas. ¿Esta es la carpeta que ella arma? Claro, ella, ella lo va arma armando a medida que va pasando la guerra, va armando esta carpeta, guerra, porque además no tenía novedades, no, no, no tenía no noticias, no, no. porque esa esa carta que vos habías enviado no llega a destino, ¿le llega a ella? Sí, a ella o mucho le llega, después. ¿Le llega una? Uh -huh. Que es la que está eh, la que está en el libro de Cañuela, este donde cuento algunas vivencias de, de de lo que era un día de guerra este y bueno Porque está este relato ¿no? que quienes vivíamos en esa época recordamos todas las colectas, todo lo que se hizo para los chicos que están en la guerra y sin embargo nada de lo que la gente fue donando llegó y, y para ¿no? muchos, para la gran mayoría de los pibes que estaban allá eh, fue fue muy difícil, ¿no? fue muy, el frío, difícil. el hambre. Sí, justo hoy estamos hablando con una maestra del tema de los chocolates. Este, que se enviaban de acá, allá llegaba un porcentaje muy mínimo. Es más, encomiendas, yo recibí una de mi familia, una encomienda, pero yo en una de las cartas había puesto que si me podían mandar algo que me manden, pero tenía que ser un bulto grande. Así adentro me pongan un cartón de cigarrillo, claro. pero el bulto tenía que ser grande. ¿Por qué? Porque los mismos soldados que cargaban y descargaban, eh, los bultos chiquitos se le perdían dentro de la ropa o los tiraban a un costado, entonces no a, mí, a mí me mandaron un cajón que parecía un cajón de manzana, me acuerdo hasta, de, hasta el día de hoy, y adentro me lo rellenaron con cosas, y este, abajo había cigarrillos, chocolate, carta, de todo. este que Uno que le dio una mano muy grande a mi familia, con el tema de envío, y nosotros, la gente de campo, mi papá te pidió un sueldo de... De, de gente de campo, este, fue Carlito Sierra. Carlito el peluquero. Carlito era. Uh -huh. Y bueno, a Carlito le regalé, por ahí tengo el, el uberol de marina, sí, que nos dieron gozo. Y como a Carlito le gustaba mucho la pesca, este, un uberol de marina le di a Carlito y yo me guardé el otro. Esto le vamos. Que lo debe tener la familia seguro. Le vamos a mostrar por nuestra webcam que Luis nos trajo, sí. Este es el overol porque el frío, el no, clima... Esto, esto nos dieron cuando nos hicieron, nos trajeron, el, veníamos para el continente, nos hicieron bañar, afeitar y ponernos uh -huh. lindo para uh -huh. cuando llegáramos. Ah, nos sacaron bien. la ropa de, de combate, pusieron el ejército y nos dieron uh -huh. esto, esto es de la marina. Ah, para que no se, no se vean qué para condiciones no, reales, reales estaban volviendo. Exactamente. Uh -huh. Y bueno, lo otro, lo otro, es, lo otro que está allá dentro del bolso es el que me abrigó, uh -huh. el famoso Dubé, que todo el mundo habla, ese es el que me aguantó los sesenta y algo uh -huh. de, de días que tuve en Malvina este, yo pesaba 75 kilos cuando estuve en Malvina este, y ese, me, ese fue el que me aguantó todo el, toda la guerra este, estaba uh -huh. muy, muy descolorido, muy uh -huh. manchado, y bueno se fue lavando, lavando, lavando, hasta que se le sacó todo Este, después en una época lo usaba uno de mis hijos para andar en moto, porque realmente es muy abrigado y uh -huh. no le pasa el viento. Este, y es, el, es uno de los recuerdos más, más preciados que tengo. Uh -huh. ¿Y cómo era el trato de los mandos superiores hacia los soldados? Porque también de acuerdo al área en la que estuvieron, y de hecho ahora hay una causa por eh, esos malos tratos, por, esos por malos tratos esas y torturas. los estacamientos uh -huh. de soldados en Malvinas. Más o menos estoy informado. Allá, en la parte nuestra, por ejemplo, de mi regimiento, donde yo estuve, el trato fue, digamos que bueno. No te voy a decir súper bueno, porque estamos en guerra. Sí, sí, sí, por supuesto. Pero sí, sí, hay muchísimas denuncias, hay causas que la están pateando y encajonando cada vez más. Este, tengo contacto con, con gente que, que está atrás de esto de los derechos humanos. Este, se ha encajonado mucho, se tomó declaración a una parte, después se volvió a parar todo, hace seis años atrás se olvidó otra vez la causa, se archivó, este, hubo mucho atacamiento. Tremendo. Esto lo vemos en en algunas de las películas, ¿no?, que se hicieron, que... Yo sé que tienen distintas miradas sobre las producciones fílmicas que se han realizado, pero en una de ellas se ve, ¿no?, Eh, que se da esta situación de destacamiento y entonces uno piensa sumado a lo que vos decías la falta de preparación para la guerra estaban haciendo el servicio militar en su mayoría los pibes que fueron a la guerra el era cierto esto de que las armas fallaban en que no estaban que en buenas condiciones el armamento que que le usabas acá para hacer las instrucción por ejemplo claro. no era un armamento nuevo, un armamento de cuatro o cinco años de uso, no, no, eran los fusiles comunes que eran del año 60 o 61, de, de modelo, digamos. Este, Eran armas golpeadas, armas que habían pasado varias manos. ¿Y les tocó estar en contacto con los ingleses? Eh, ¿De qué forma, si no, es que así fue? estuve en contacto con los ingleses este, el día que nos entregamos, que nos replegamos y nos entregamos, el 14 de junio, ahí sí, hasta el 20, 19, que salimos de Malvinas, este ahí estuve en contacto con estuvieron ¿no? ahí como rehenes esa vuelta sí sí estábamos prisioneros prisioneros este, de guerra en ese momento no hubo maltrato hacia el soldado uh -huh. eso que, que habría sí. hay que rescatarlo eh, vi muchos cuadros afeitarse los bigotes y sacarse las tiras uh -huh. porque a ellos sí por ahí el claro. trato no era el mismo pero cuando ellos se dieron cuenta que acá éramos soldados era acá era una obligación que éramos claro. Jóvenes de 18 años que le hicieron, ellos hablan muy bien de nosotros uh -huh. por la fuerza que se le hizo, hablan excelente de la aviación argentina, de los pilotos argentinos, este era era el trato con los soldados no fue mal siempre está no esta esta versión pero bueno siempre es bueno preguntarles a quienes estuvieron allí no en eh, respecto de, de cómo había sido ese trato y sobre todo una vez que ya había finalizado la guerra y se estaba en esas en esos pasos finales no que una vez que terminó la guerra y sobre todo a los soldados hubo un trato adecuado digamos sí. por por ponerle un título. Y después cómo en fue Malvina, ya. En Malvinas no éramos todos, todos verdes. Eran claro. verde oscuro y verde claro. Claro, totalmente. ¿Y cómo fue esa última parte, no? Ya, eh, volver a subir a los aviones. ¿Cómo fue el regreso? Eh, ¿Fue muy, con alegría, tristeza? No, la ale sí triste, ¿Sería triste. una mezcla de emociones. No, no, mucha tristeza. Uh -huh. este, yo creo que el día, uno de los días peores que tuvimos fue cuando el 14. Cuando bajan la bandera argentina, nosotros estábamos a 300 metros, más o menos replegados en unos galpones grandes. Ver bajar la bandera argentina y, y, y salir de vuelta a la inglesa, eso fue un dolor grandísimo. Uno de los peores también fue cuando entregamos el armamento, nosotros tuvimos casi dos días con el armamento encima, hasta que pasamos de Puerto Argentino a la parte donde estaba la pista de Puerto Argentino, este, que había que caminar un, un, unos kilómetros, Y ahí a mitad de camino entregamos el casco, entregamos los fusiles. Y yo fui con fusil pero era apuntador de maca ya Yo el cajón de mecanismo de, de la ametralladora mía la desarmé toda para que no la puedan volver a usar ellos. Lamentablemente no la usaron porque no, no valía la pena. Eran armamentos muy viejos y claro. a, a, al, al armamento sofisticado que ellos tenían. Eso era cierto, que tenían un armamento muy sofisticado. Sí, sí, sí, sí, sí, un armamento un... liviano, digamos. Bien. Este, nada que ver con el armamento que teníamos nosotros ¿Y ahí fueron subiendo a los aviones? No, no, ahí estuvimos desde el 16 al 18 Claro, era eterno, era eh, el regreso eterno desde ver bajar la bandera argentina, seguir esperando Estuvimos dos días viviendo en carpa Una carpita chiquita, que, la carpa de, del ejército Que es carpita para dos Calentándonos con, con pastillas de alcohol Y calentando la comida Este, bueno, hasta que el 18 se empieza a correr la bolilla que iba a haber un viaje de heridos, o sea, de heridos o eh, soldados que tenían eh, secuela de guerra. En el grupo de choferes es igual que, que en la vida común, los choferes, los camioneros, son todos unidos. Entonces decidimos, entre todo, encarar y tener, hablar, o sea, tenías todo médico y, o ingleses, porque no sé si era todo, eran médicos, y vos formabas fila delante cada uno y le decías qué problema tenías y te decían adelante o volvías para atrás. Nos juntamos todos y dijimos si tenemos que decir que nos duele el corazón, nos duele el corazón. Perfecto. Así que nos desparramamos las diferentes filas. Este, yo, por suerte en ese momento, y desgracia de cuando fui joven, me había quebrado el dedo gordo del pie jugando al fútbol. Se me cruzaron lo, los huesitos, digamos, de el primero con el segundo, no sé cómo se llamarán, se me hizo un nudo abajo en el, en el dedo gordo del pie y me quedó el dedo fijo, no, no, no puedo doblarlo. En ese momento era más, o sea, no, no, no era como estaba más hoy. Más notorio. Con... Ah, más notorio, exactamente. Y me saqué el bolsego, me saqué la media y le decía al inglés que se me congelaba el pie, que se me enfriaba el pie. Eh, me acuerdo hasta el día de hoy me tengo que reír cuando dijo adelante, que los, que lo que le entendí. Mm, claro. Creo que salí corriendo eh, descalzo en la nieve. Eh, me puse el, el bolseguillo después, después que, que alcancé la fila. De ahí llegamos, nos, eh, nos levantaron unos lanchones, de ellos ya, y nos llevaron hasta el Bahía Paraíso, el buque argentino. Este, yo volví, gracias a Dios, en el buque argentino. Ah, en el buque volvieron no, no, no, ustedes. Argentino. Uh -huh. este, y bueno, ahí sí, ya era otra cosa, pues ahí ya éramos todos argentinos. Yo quiero traerlo un poco más a, a, a la actualidad, ¿no? Si se puede. Sí. Eh, usted es el presidente de un, una agrupación... La ¿Agrupación veterana eh, de, de, veteranos Cañuelas. de Cañuelas? ¿Cómo es esa función hoy? O sea, ¿cómo, cómo trabajan hoy los veteranos en Cañuelas? ¿Cómo se reúnen? ¿Qué, o sea, ¿Qué funciones están cumpliendo bueno, esta... Antiguamente están... teníamos hasta la oficina, nos reuníamos en la oficina. Como era chica, somos 16 veteranos que normalmente ni una comisión vamos siempre a los 16, siempre son 4 o 5. Este, después nos juntábamos en una confitería para tomar algo. En su momento, ahora con los grupos de WhatsApp no te hace más falta reuniones, vos poner en el grupo y, y todos se enteran. Este, si no no nos juntábamos seguido este con Horacio Acosta tra estuvimos trabajando hasta antes de la pandemia mucho con la gente de la nu gente de la Plata, gente de Avellaneda, Marcos Pá, en una mesa de coincidencia Eh, que estaba en Loma de Zamora. Íbamos dos veces por mes, tres meses por mes a, tra a trabajar ahí. Este, como te decía hoy, que está la, la gente de, de La Plata también. Y hoy por hoy ya se trabaja un poquito más más aliviado, más aliviado diría yo, yo tra trabajamos más con las escuelas. Ajá. Reuniones en Capital, tenés tres, cuatro veces por semana los veteranos de guerra, pero van los que están más cerca. De acá irte a este Capital, entre Peaje... Eh, estacionamiento eh, y todo, uh -huh. se te hace casi imposible viajar eh, este, continuamente a, a Capital. Eh, fundamental esta, esta parte pedagógica ¿no? que ah, hoy en día tienen los veteranos porque eh, después de volver de las islas y de esa desmalvinización y de ese, entre comillas, olvido, Y antes de volver al presente, contanos cómo fue ese regreso a Cañuelas, porque cuando al fin les hicieron esa prueba psicológica y les hicieron firmar el secreto de Estado para que no divulgaran lo que había pasado no, no. en la guerra, vos imaginabas que ibas a llegar a Cañuelas y que iba a estar todo el pueblo esperando a los veteranos, bueno, a los excombatientes, este... pero... No fue así ni en Cañuelas ni en ningún ni en lugar. lugar de la Argentina. Producto de esa dar vuelta a la página que lamentablemente tenemos como sociedad... Y fue muy rápido porque hablamos de que Tómese. fue casi inmediato. Sí. Este... ¿Y cómo fue eso? Eh? Bueno, ¿Te yo... subiste al colectivo Tren? ¿A qué te subiste? No, Con esos el pocos pesos, todo colectivo el 51. Este, yo estaba en el Campo de Mayo, de ahí me fui hasta Ramón Mejía. De Ramón Mejía tomé el 88, Cañuelas, un viaje eterno. No llegaba nunca. Además nadie que... sabía que vos llegabas. No, a ese nadie. Día. La no absolutamente no sabía. nadie. Este, un viaje eterno, parecía que frenaba para hacer una cuadra, tardaba una hora. Cuando llego, eh, me bajo en la plaza, este, encuentro una chica amiga ahí y se cruza corriendo a la número uno, que te iba Mirta Domínguez, mi novia en ese momento, y bueno, ahí salió todo el colegio fuera. Este, de ahí nos fuimos al campo, Que esperaba encontrar a mis viejos en el campo. Y en el campo no estaban. Nos habíamos cruzado en el camino. Les habían avisado al mediodía de que yo estaba en Campo de Mayo y mis dos viejos se fueron para allá. Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo, con el mismo auto que nos llevó, me vuelvo de vuelta al centro a hacer no sé qué, a esperar, a buscar, a ver dónde, a ver por, dónde voy a encontrar. Este, iba caminando, me acuerdo, me bajé. Ese, en esa época había una casita, de un, un, ¿cómo es? un negocio de, de jueguitos electrónicos, creo que eran o de maquinita, sí. en la esquina de la plaza. Sí, me acuerdo. Me bajo ahí y voy caminando y verdad, como para la parada del 88, que paraba enfrente, lo que hoy es impacto. Y cuando iba caminando, este, me, mmm, alguien que me chistaba de atrás, me gritaba, cuando me doy vuelta, este, era mi, mi pobre vieja, que venía colgada prácticamente del, del pasamano del colectivo. Mi vieja era gorda. Este, venía prácticamente colgada del colectivo chitándome porque ella me vio a mí en la plaza este y mi viejo atrás así que el colectivo le paró enfrente de la iglesia se bajaron y bueno lloramos abrazados un rato largo este y bueno y ahí ella se enteró que yo podía haber ido cuando fue a Campo a buscarme que yo me podía haber quedado este y fui prácticamente casi de voluntario este ahí se enteró ella ella no sabía que yo me he ido que yo me podía haber quedado y quise ir Son esas cosas, no sé si la ignorancia, eh, la juventud loca que uno tiene encima, porque yo en el año 80 <coughs> había perdido una hermanita de cáncer, de 12 años. <coughs> y si a mí me hubiera pasado algo, mi vieja me decía después, mm. ¿cómo vivimos nosotros? Mm. Pero bueno, esa, esa juventud loca que, que uno tiene Dios encima... yo quiso que regresara nada. si le dieras esta medalla y este heroísmo y esto que tu familia, más que nada ni nadie en el mundo, y tu esposa, Mirta, que era la novia y que eh, te acompañó haciendo esta carpeta día por día como una espera, como un tejer cada día, eh, recuperando toda esta historia vivida y, y divulgándola y con esta gran generosidad de contarnos cada vez tu historia que siempre siempre nos llena el corazón y el alma, entonces digo, quizás este regalo también para tu familia y para todos los argentinos y argentinas fue este luchar, fue este luchar por la patria y por la soberanía que siempre, cada uno y cada una de nosotros vamos a estar agradecidos. Después discutimos en términos políticos, la forma, la guerra, la dictadura, todo lo otro, ¿no? pero lo que no, sobre lo que no hay discusión es sobre el valor de lo que ustedes, nuestros héroes que tenemos Esto, estas fotos que nos sacaba María, digamos, son para la historia, porque estamos compartiendo esta mesa eh, con nuestros héroes. Aparte, como recalcamos siempre en los colegios, somos historia viva. Exactamente. Y de a poco nos estamos yendo. Que Mañana se va a hacer el, el homenaje. Perdón, que no estamos encendiendo. Lo, lo tengo acá, lo tengo acá. Primero paso, tenemos la vigilia hasta no? mañana a las 10 de la mañana. Que Estaba, estaba pensando hoy... Eh, ¿Cómo explicar que Mario no está más? ¡Ay, qué tremendo! ¡Tremendo! Fue un, el único que fue a Malvinas uh -huh. que volvió a Malvinas sí. después de, la virgencita que tenemos en, en el gozo es es claro. la que él trajo, que llevó Malvina a claro. Malvinas y trajo de vuelta eh, ¿Cómo entender que no está más cuando fue uno de los propulsores de hacer la agrupación? Nos juntábamos a Costa, Facenda Luisito Mario y yo este... ¿Cómo explicarnos que, que hace va a ser dos años hoy que no nos acompaña en la vigilia? Porque el año pasado no pudo ir, porque ya se sentía mal, claro, estaba con COVID. Estaba a los... este Hay un montón de cosas que no uh -huh. te las podés explicar. Yo tuve la oportunidad de hablar con él en un acto también en una escuela que lo habíamos invitado y nos narraba todo lo que fue y volver a Malvinas con un grupo, algunos cañuelenses y otros veteranos de distintos lugares, y él siempre decía, vuelvo yo, pero vuelvo sí. con todos mis compañeros, y ese volver al a lugar de, de combate y pasar por Darwin y además contar el destrato de los sí. ingleses allí en las islas, los kelpers, que le... Cuando ellos llegaron con la virgencita y él la mostró, les dijeron, ¿qué es esto? Y se rompe una manito. Se la, de la, se, la tiran se la tira, Y no le dejaron, contanos esto, no, no dejaron que se quede en ningún lado en ningún esa lado, virgen. Ni en la iglesia de, de Malvina, ni, ni, en la, ni en el cementerio de Darwin, en ningún lado la podía dejar. Y a todos lados los perseguían, los lugareños, sí. viendo qué hacían. Y ¿Qué era hacían? una virgen, ¿no? ¿Ves? Que llevaban. Este... Pero bueno, tuvimos el honor de que esa virgen fue... Y volvió. Volvió, y volvió y está hoy en la Plaza General Belgrano, en el monumento a los caídos, a los veteranos, a los combatientes, a Luisito los desaparecidos. Mario, cuando uh -huh. volvió Luisito Mario me quería matar. Pues yo sé que Luisito cuando volvió este, de, de, de la guerra, digamos, le fue muy, muy duro. Y él Fue una de las experiencias más terribles. Más, más terrible sí, que sí. hubo. Eh, Luisito no podía estar encerrado, no podía dormir en la casa. Llegó a dormir en la parada de colectivos. Claro. Este, psicológicamente estaba destruido este, entonces cuando vuelvo a Malvinas eh, a mí se me puso que no podía volver Mario en el anonimato venía de Malvinas, fue a llevar a la Virgen no la pudo dejar, pero no podía volver en el, en el 88 de otra, vuelta otra y, vez de nuevo y en bajarse de irse uh -huh. a la casa entonces arreglé con la señora arreglé con el hermano, arreglé con los bomberos arreglé con Marisa este... El hermano tenía que ir a buscar acá a Montegrande, si no me equivoco, y había que entretenerlo, porque Luis Mario llegaba a las 7 de la mañana, de vuelta a Cañuela, y a las 7 de la mañana, ¿quién lo iba a ver? Claro. No, no. Entonces arreglamos con el hermano que lo tenía que entretener, mínimo hasta las 8 de la mañana, y, y nos contaba, bueno, mientras tanto trajimos el camión de bombero, todo, a la, a la caminera, donde está el puesto policial, atrás, escondido, Y nos contaba Lucito después, dice que le decía al hermano, pero ¿qué tanto? ¿Querés parar a tomar un café? Loco, no, yo vengo no, no. de 20 horas de viaje, loco, y dice, vamos, ¿no? Para casa. Vamos a tomar un café, hermano. <risa> le decía, déjate, joder, vamos a conversar un ratito, le decía, para ir haciendo tiempo. Así que llegó cuando dobló en la caminera para agarrar del Carmen. este Bueno, ahí le prendimos la sirena a la autobomba, estábamos los veteranos de guerra esperándolo. <risa> bueno, fue un, una emoción muy grande que hay un montón de para fotos, todos. lo sumimos todo arriba de la autobomba, lo paseamos por el centro de Cañuela, uh -huh. él con la Virgen no la soltaba. Este, así que bueno. Tremendo, porque cuando. Tuvo él... El reconocimiento que. Y gracias a Dios que se lo pude hacer. Uh -huh. O pudimos hacérselo. También fue parte de un reconocimiento para todos. Para llegar, todos. Para todos. Totalmente. Este... Porque cuando llegó Luis Mario eh, si si no recuerdo mal, él llega a la plaza, creo que él vino en tren, me parece. Él llega acá al centro, pero él vivía en el taladro. ¿El Entonces, taladro? ¿cómo hacía para llegar hasta allá? Por eso el homenaje de mañana va a ser en el taladro. No recuerdo ahora cómo fue la historia, cómo logra llegar. Y él empieza a atravesar el campo saltando los alambrados. Los, saltando los alambrados. Y que por ahí, él ve a la madre a lo lejos y él saltaba de una forma muy particular el alambrado. Entonces... La madre se queda como expectante mirando y de pronto ve ese salto tan especial sí, sí, y ahí sale y ahí, corriendo. Ahí se da cuenta que es el hijo. Era que el viene. hijo, no. Es cada historia es sí, sí. Horacio, tan conmovedora. Horacio Costa venía caminando por la vereda y sale la hermana de la casa y lo mira y sale disparando para dentro de la casa pensando que era un espíritu que venía porque uh -huh. no se sabía nosotros una vez que que, que, que termina la guerra del 14. ¿eh? Hasta el 20 no tuvimos más comunicación con la familia, no sabían si estábamos vivos, estábamos muertos, estábamos todavía en Malvinas y aprecimos. Fue algo muy. muy loco, digamos. Este. Pero bueno. Bueno, yo lo que quiero recordar es que la vigilia comienza hoy a las 23 horas. A las 23 nos juntamos. En la Plaza San Martín. San Martín. Y ahí comienzan una caminata. Una caminata con una banda militar que va a haber este año. Este. ...para llegar a las 12, 12 menos 5... A, ...al monumento... Este, ...a Florida y, y Lara... ...en la Plaza Belgrano... ...ahí... ...vamos a tocar el himno... ...la marcha de Malvinas... ...hay unas palabras de... ...de los veteranos y de... ...de los dirigentes y... ...bueno... ...pondremos una corona... ...en memoria de, de los fallecidos... ...y... ...bueno... ...después... ...doce y media, una terminará el acto. ¿Qué, qué, una pregunta. ¿Qué, ¿Cómo se sienten ustedes acompañados por, por los ciudadanos de Cañuelas en, en estas vigilias? Mirá, eh, tenemos nuestra historia, porque la vigilia en el monumento empezaron en el 2006, cuando uh -huh. se hizo el monumento. Nosotros empezamos las vigilias en el 2002 o 2003, si no me equivoco. Y la gente se preguntaba qué hacíamos nosotros, quiénes eran los locos que estaban en la uh -huh. plaza cantando el himno porque estábamos nosotros con la familia, nada más. Este, se nos dijo un día, nos juntamos de eso, y dijimos, vamos a empezar a hacer la vigilia nosotros, ¿y dónde la hacemos? Y la hacemos la plaza, que no tenemos claro. ningún lugar. Así que nos juntamos los veteranos de guerra, los de la mayoría, con los hijos, con las señoras, y así fueron los primeros actos. Después, a medida que, que fuimos tomando... Este, la gente tomó conocimiento, nos empezó a acompañar, nos acompañamos en el municipio, se empezó a juntar más gente, ahí empezamos a hacer la marcha de Antorcha hacia el monumento, este, y siempre tuvimos apoyo, siempre, alguna vez más, otra vez menos, es que normalmente siempre, el, o un 80% de, lo, de los actos no ha llovido, el día de la inundación grande de Cañuela, claro, lo hicimos sí, adentro, sí. adentro de Cruz San Martín y no podíamos cruzar la calle para poner la corona, porque estaba de, de vereda a vereda sí, haciendo sí, de agua, sí. así que esperamos un rato que se nos bajara el agua, nos mojamos los pies, fuimos y pusimos la corona. Este... No, el apoyo de Cañuela siempre siempre estuvo. Y que esto vino de la mano también de una política de Estado de malvinizar, como hoy no, no, nos me puso... Me, me encantó ese eslogan, ese porque tiene que ver con que, de la misma forma que hubo una despolitización de Malvinas, una falta de política para el reconocimiento el reconocimiento de su, de su labor, de su heroísmo después por eh, los derechos a las pensiones, a un trabajo todo lo que vino, en los reclamos que ahí Resultado. sí han tenido años duros de, de, de, tanto, de, de tanto reclamo y de tanta lucha y después como producto de una política de Estado que tiene que ver con los reconocimientos de cada uno de ustedes con las pensiones, con el trabajo con la obra social eh, y también desde las escuelas con Malvinas binicario una pedagogía de la memoria no en el marco de la de la política de memoria verdad y justicia no viene de la mano viene de la mano sí, sí. no se consiguió nada los veteranos no conseguimos nada que no sea con lucha este, siempre se ha ido a discutir a pelear a tomar tomar entre comillas no a Plaza de Mayo la carpa verde que ahí ya era más política que otra cosa pero nosotros siempre dijimos que Malvina es algo nacional no hay bandera, este, y si no el día, tres días antes de que se tomara Malvina con un gobierno militar que había habido miles de, de, de, de protestas por todos lados, a los tres días se toma Malvina y salió el, todo el pueblo a la calle a festejar. Este, esa es una de las, de las causas que, que nosotros siempre ponemos porque eh, ahí no hubo bandera política, no había ni político ni militar, se salió a festejar la toma de Malvina y hoy por hoy eh, todo lo que es lucha de los veteranos de guerra eh, es sin bandera política es, eh, es algo nacional no no, uh -huh. no. y porque además eh... También debemos recordar para nuestros oyentes, para los más chicos, eh, que las Islas Malvinas son, son argentinas y hay argumentos geográficos, históricos, jurídicos, más allá de, de este episodio eh, especialmente recordado en esta fecha, estos 40 años del inicio del conflicto armado, pero desde eh, que heredamos de la corona española todo el territorio y junto con ellos las islas, y porque desde el punto de vista geográfico, las islas están enclavadas en la placa continental. En la, plata, en la plataforma submarina. Claro. Eh, Malvinas está, está unida a... Argentino. Es ilógico pensar que por una cuestión de, de distancias eh, pertenezca y además forma parte de todo lo que fue el proceso de colonización y ya a mediados del siglo XX hubo una política de descolonización en el mundo, quedan tres o cuatro colonias dentro de las cuales está Malvina, por bueno. eso es un antagonismo total en términos políticos por los cuales eh, eh, sigue estando Inglaterra, pero por supuesto que hoy con otros intereses relativos a la sí, biodiversidad, correcto. al acceso al agua. No, nos usurparon Malvina, nos usurparon Malvina, la pesca, claro, el agua dulce, uh -huh. van, Un montón de recursos van, naturales van a por las Antártidas es eh, no es solamente no es solamente Malvina. Uh -huh. Por eso cuando trabajamos todo esto debemos seguir haciendo hincapié en eso. Bueno, Vicky ha sido nuestra productora en esta fecha tan especial. Eh, la verdad es que siempre aprendemos, siempre es un gusto recordarnos. Están mandando mensajes diciendo que el programa está hermoso, qué lindo es escuchar a Luis, que... piel de gallina, me dicen por acá, ¿Eh? por acá me dice Jessica de Cañuelas, piel de gallina. También de gallina. nos mandan saludos. Juan y Walter también de Cañuelas. Eh, escuchando atentamente eh, y emocionados testimonio? Luis, muchísimas gracias no. siempre siempre además la amabilidad de, de estar y de acercarte y de contarnos y de abrir el corazón porque siempre nos emocionamos de traer todos estos recuerdos tan atesorados, tan cuidados eh, muchísimas gracias no, gracias a ustedes, esta es una forma de, de seguir manteniendo la, la llamita malvinera encendida Este, siempre que, que podamos, estamos a disposición de, de las escuelas, de la radio, de quien sea. Mientras se hable de Malvinas, no hay ni un problema que uno, dos veteranos, tres veteranos, cuatro veteranos, siempre va a estar dispuesto a, a colaborar. Muchas gracias, muchas no. gracias Luis por venir y tomarte el tiempo de compartir con, con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien, seguimos, nos queda un ratito más de programa, nos vamos a tomar hoy, nos podemos tomar un ratito más, sí, sí. hoy es un programa especial, es porque, especial porque es, es hasta las 8 nuestro programa, pero hoy nos hoy nos dan el permiso de extendernos un ratito más porque es fundamental en esta fecha tan importante. Muchísimas gracias, Luis, nos vemos en un rato, a las 11, nos vemos, nos vemos en la Plaza San Martín, hacemos una brevísima pausa y ya volvemos, despabilense muchachos. Puede más la indiferencia de tu gente Que la bala más voraz del enemigo Me pregunto qué pasaba por la mente Del infame que te estaqueaba en el frío Te sacaron de lo hondo de la selva O de algún potrero ingenuo y olvidado Te sacaron de tu casa y sin abrigo te largaron en el viento surelado Te entregaron armas que no conocías Que con suerte cada tanto funcionaban En un hoyo que cavaste repetías Las canciones que creías olvidadas No sabías que era sentirte tan lejano Ni que el hambre se comiera tus entrañas Solo estaba la mirada de un hermano con la misma incertidumbre en la mirada Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Desde Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia. Soñó con perpetuarse en la rosada, Debería haber sido inmediatamente por sus padres En la gran plaza de mayo fusilada Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas eh, por siempre serán héroes. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido y allá quedarán eternos centinelas sin relevo esperando que algún día sin que corra sangre vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argénticas.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 Bien, seguimos compartiendo esta tarde tan especial con este programa conmemorativo de los 40 años de Malvinas. Malvinas nos une, recién tuvimos la hermosa entrevista con Luis Regner, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra. Te podés comunicar, dejarnos mensajes a través del WhatsApp al 11 33 29 13 49 y si no, en todas nuestras redes sociales. En Facebook FM Max 91.3, también en Instagram FM Max 91.3 y en nuestra página web www.fm91.3max.com.ar. un Trabajo, digamos, no es, un, es el final, es el broche. Vamos a ir del de, de final para atrás. Eh, Estuvimos acompañando en la producción de una actividad que nació como una iniciativa del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria Número 9, que está en Tristan Suárez. El Centro de Estudiantes se puso como meta organizar una muestra eh, poniendo ¿no? en discusión Malvinas. Y una de las cosas que ellos plantearon fue la posibilidad de hacer entrevistas y contactarse, poder hablar ellos los... los pibes con los veteranos. Bueno, y gracias a Alea Marta que nos, nos pusieron en contacto con Sergio Sa y Francisco García. Y estos dos veteranos estuvieron ayer en la escuela y dieron una charla, una charla muy linda. Eh, también empezó, primero iba a ser una charla cortita, media hora, estuvieron dos horas, los chicos no los dejaban ir. Así que... A los chicos es tremendo como los... Lo supermoviliza, uh -huh. aparte tuvieron la posibilidad de preguntar con la inocencia que puede tener un pibe de 15, 15, 16 años que no vivió nada, nada de lo que hoy estábamos comentando, ¿no? De por ahí gente que fue contemporánea a, a la, la época de la guerra. Estos pibes están totalmente lejos de esa realidad en un contexto totalmente distinto y poder preguntar desde esa inocencia, porque yo los veo un poco inocentes, ¿no? mm -hmm. eh, preguntar eh, qué comían, ¿Qué, ¿Qué, dónde estirulito? estabas, no, totalmente eh, muy, muy, muy sinceras las preguntas claro. y muchísimo respeto, eso, mm -hmm. eso también es para resaltar el respeto eh, que ellos brindaron y terminó, bueno, que no dejaban que se vayan, y le hacían más preguntas, y se sacaban fotos, y les pedían videos, así que bueno, luego de toda esta eh, esta tarde muy movilizadora, tanto para los chicos como para Sergio y Francisco, les hicimos una entrevista es cortita, así que espero que puedan disfrutar las palabras de estos dos héroes de Malvinas. 42 minutos, eh, uno de los títulos de esta jornada en lo que hace a la agenda política tiene que ver con este comunicado que emitió el Frente Grande, que eh, llama a que... ...de... Bueno, eh, viernes, como dije antes, el nombre es Francisco Manuel García, o pertenecía al la de Exploración de, de, de, de la o o de de política, Con respecto a la pregunta, eh, sí, andamos con algunos problemitas con, con el tema de salud, sobre todo. Eh, la obra social eh, nos abandona un poquito y salimos a las calles el 16 de marzo a reclamar que nos mejoren eso. En cuanto a las pensiones, sí, está todo bien, pero bueno, nos gustaría que, que, que, que se refuercen un poquito más para tener un poquito más de, de, de su altura. No, no es que no nos alcance, eh, nos alcanza, pero hasta ahí. Sabemos que hay un problema de inflación que nos afecta a todo. La queja no viene tanto por ahí. La queja, si se quiere, si es por quejarme, me gustaría que la obra social funcionara de la manera que debe funcionar. Porque para eso nos sacan el, el, el, el 3% de la, de la obra social. No sé si es el 3 o el 11, Ayúdame un poco, Sergio. ¿vos? No, el 3 es el 3. Es el 3, es el 3. bueno. Eh, y no la ocupamos de la manera que la debemos ocupar, teniendo que, digamos, ellos cobran de contado, pero no... no Lo que nos tienen que brindar como, como servicio no es tan la así. Contraprestación, claro, en cuanto a la contraprestación no, no estamos conformes. De hecho, han pasado cosas con la pandemia. Tenemos compañeros que lamentablemente han fallecido porque no se les ha eh, solucionado el tema medicamento, que, que entraba a la orden para autorizar ese medicamento más tarde. De hecho, se nos fue, eh, yo pertenezco a a la UGL del PAMI de, de, de la Matanza eh, y el que trabajando en PAMI de Matanza el que el referente nuestro del PAMI de Matanza este falleció por la falta de un medicamento que más allá del valor que tenía la obra social no llegó a, a cumplir eh, con ello no con la el vida absolutamente burocrático, o, por, claro, burocrático. Sí, sí tal cual este sí Bueno, mi nombre en es cadena. Sergio Rodríguez A. Este, yo hice el servicio militar obligatorio de la 601 con asiento Mar de Plata. Bueno, eh, un, reafirmar lo que dice lo que el compañero Manuel García, Francisco, Pancho, para nosotros, eh, que tenemos algunas falencias, este, estamos tratando de de que la obra social nos reconozca, incluso este, a, a veces se atiende eh, la obra social, alguna cuestión como para agregar a lo que dice este, Panchito, es que la obra social, por ejemplo, nosotros como afiliados, como eh, usuarios de la obra social, las veces que no hemos movilizado que es porque somos independientes o somos de agrupaciones pequeñas, este eh, cuando nos movilizamos no, nos ponen un vallado policial, nos impiden, nos no bajan un, un funcionario de, de segunda línea, entonces a veces no nos dan las respuestas, se quedan este, eh, en, ¿viste? como si fuese que nosotros vamos a conflictuar la situación. Sí, de hecho el 16 nos reprimió, nos mandaron a reprimir. ¿De quién fue la orden? Todos se lavan las manos, el político que dio la orden de. Eh, ...replegar a, la, a, la, a los que estábamos haciendo el reclamo ...en la puerta de lo que, eh, del PAMI nuestro, de la obra social... ...que fuimos a reclamarle justamente eso... ...que trate de mejorar la situación eh, de, de, del veterano de guerra... ...y nos mandaron a la policía con gas pimienta, nos garrotearon... ...no fue el caso mío que yo no pude ir, estaba muy descompuesto... ...no fui, pero vi como les pegaban a mis compañeros una tunda que los mandaron como si fuéramos los peores del planeta y simplemente lo que queríamos, habiendo gente nuestra adentro del PAMI intentando solucionar, llevando el problema que, es, que, que tenemos, afuera nos estaban garroteando la, la policía por orden no sé de quién, pero bueno, la cuestión que nos garrotearon, pegaron a muchos muchachos eh, y esas son cosas que la verdad que un veterano de guerra a 40 años de la guerra lo que menos espera que te reciban a los garrotazos. ¿Ustedes sienten el respaldo de la sociedad en general ante esos reclamos o sienten que vuelven a ser olvidados en algún punto? No, no, con respecto a, a, a la sociedad no, no hay más que palabra de agradecimiento porque siempre hemos recibido el apoyo, la contención, incluso hasta, hasta podría decir de los medios de comunicación también, este, aunque se acuerdan el 2 de abril, nada más, pero bueno, es, es, aunque sea ese momento, es un momento importante. Eh, y después en otras movilizaciones también a veces nos acompañan. Eh, de hecho, a mí me parece, por más que yo coincida o no coincida este, con, con, con las personas, o no pertenezca, o no esté agrupado eh, o agremiado en, en, en, en, en la agrupación que fue a hacer el reclamo, Este, eh, es inconcebible o sea, por lo menos a mi criterio que, que cualquier persona que va con un reclamo a una obra social este, la obra social está para responder a mi a demanda, no sé, por lo menos decirme si sí, te corresponde no te corresponde, no sé, algo la verdad la respuesta no es cerrar la puerta Y mandar un, un funcionario de segunda línea y decir entregamos un petitorio que nosotros vamos a analizar, lo pasamos por de entrada Porque la verdad, lo, la salud es una urgencia, no es un trámite administrativo. Y muchas veces te, te, te se bloquean la puerta y están sin pensar en el perjuicio que están ocasionando porque yo capaz que en ese momento me movilizo porque estoy, me siento bien, pero capaz que hay otro muchacho que, que se que, que está descompuesto, padeciendo, y, y, y la verdad no queremos romper con esa burocracia. Y establecer este, no sé, la, la, la, los criterios que sean este, mejores para poder acceder en forma rápida porque ya no somos eh, jóvenes de 20 años cuando teníamos 20 años teníamos esta misma obra social y tal vez no le dábamos el uso que tal vez necesitemos ahora ahora hay compañeros que son diabéticos, celíacos ni hablar ni hablar de salud mental no estamos ni siquiera estamos haciendo hincapié en algo fundamental que es salud mental que incluiría incluso el tema de las adicciones o el consumo problemático, que ni siquiera está contemplado. O sea, estamos hablando de enfermedades, este, capaz que este, de, de, de, una, de una urgencia de, de una atención inmediata. O sea, no que, sé, que, que con que sea una diabetes, el, el tratamiento de diabetes, algunos con el, POC, el Cáncer o, también. O, cáncer. En el caso o, de, de, de, de Alonso, el de San Justo, el mago tenía... Ah cáncer, y bueno eh, pero era, era su patología el medicamento que, que, que él tomaba se le cortó porque bueno tiene un valor el, el, lo que es todo lo que es oncológico no te lo regalan tiene un costo y bueno, el PAMI por ese costo tal vez la burocracia hizo de que se estirara en el tiempo y cuando se estaba a punto de salir la resolución para comprar ese medicamento, este chico no llegó falleció, lamentablemente falleció, necesitaba el medicamento y estuvo, no sé si, no quiero hablar en tiempo, pero fácil, dos semanas, mínimo, dos semanas internado en el hospital reclamando esa medicación y la hija movilizó todo lo que podía siendo que él es trabajador de PAMI. Entonces el reclamo que le fuimos a hacer creo que era justo no solo por el caso de Alonso, hay un montón de casos y estamos hablando de lo que es este el conurbano, Cava y el conurbano. Te alejas un poquito a partido de la costa, no se te vaya a dar por enfermarse, no tenés cobertura de PAMI. Así es como nos trata el, el PAMI, la obra social de PAMI, a nosotros los veteranos de guerra después de 40 años. ¿Viste? Estamos a punto de cumplir, nos están llamando para sacarse la fotito, como hacen todos los 2 de abril. Y la verdad que estamos un poco resentidos con eso, los veteranos de guerra, porque sentimos que para el 2 de abril, sí, un, un beso, un abrazo, una caricia, pero después con lo que tiene que ver con la urgencia de cada uno de nosotros y el grupo familiar, una buena patada en el traste. No, no, después de 40 años no me llamé para la foto solamente. Intentá, <risa> si la obra social la pagamos nosotros religiosamente todos los meses a través de nuestra pensión. Viene descontado ya eso. Bueno, cuando la necesitamos usar tiene que estar para eso Eso es simplemente eso fue lo que fuimos a pedir el 16 de marzo eh, movilizándonos a aquel que podía y el que no, bueno lo hizo de la manera que pudo pero ese fue el reclamo y nos recibieron a golpes aceptaron, sí, los papeles que llevamos el petitorio, hasta ahora tenemos promesas y esperemos que esas promesas se puedan plasmar en realidades. por lo menos esa, esa es mi cuestión en cuanto a lo que es si se quiere reclamo El resto, bueno, eh, tenemos organizaciones a nivel veterano que les tocará reclamar de la manera que reclamen. Así que de mi parte es eso, ¿no? la obra social quiero que funcione. Sí, más allá, aparte, aparte del tema salud que que es, que nosotros, por lo menos, estamos necesitando es que la obra social esté a la altura del del, del universo que, del cual pertenecemos claro claro el cual se hizo cargo de trata salud y, sí. y el universo nuestro tiene la complejidad que tiene que no, que no es el universo de capaz que de las personas este, eh, mayores adultas mayores donde tienen eh, hay un funcionamiento que se puede cuestionar o no pero bueno no me compete a mí nosotros tenemos aparte de esas problemáticas que empezamos a tener tenemos esta problemática que reitero viste que, que la obra social El espíritu de la creación de las obras sociales para resolver los problemas de salud de los afiliados. O sea, no es, no es otra cosa que eso. Y a veces nos sentimos un poco desamparados en ese aspecto. Después también hay, hay, hay, hay, hay, hay otros aspectos, pero también antes de, de seguir con los reclamos también hay que... Uh, Para eso están poco... las organizaciones también sí, que claro. por ahí sí. no comulgamos con ellos claro. eso también hay que decirlo porque por ahí eh, no nos sentimos del todo representados con los veteranos que hoy están a cargo de las comisiones que hay eh, en algunos casos puede haber una sesión, pero en el grueso de los veteranos dicen representar eh, qué sé yo No sé, 16, 17, 18 provincias, pero aparentemente serían sellos Porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando Tenemos que salir a la calle, tenemos que ir a golpear Y las organizaciones, entonces, ¿para qué están? Si no estás para representar a quienes vos decís que representás Da un paso al costado que hay gente idónea, capacitada para hacerlo Eh, y no quieras agarrar todas las instituciones Solo por decir, bueno, soy el presidente de tal o cual institución No, hacete cargo de lo que realmente pasa Y no tener que salir cada dos, tres meses A movilizarte, a que te agarren a palazo Como nos agarraron la vez pasada O que nos tiren pimienta No tenemos más de 20 años, muchachos Entonces las organizaciones Que se dicen ser representativas de los veteranos Que nos representan No nos queremos sentir más guachos. A esta altura no nos queremos sentir más guachos. Tenemos que sentir la presencia de ellos. Y si están ahí, se tienen que hacer valer. Por lo menos mi punto de vista, Sergio. No sé si eh, sí, sí, estás sí, sí. de acuerdo. Sí, sí, sí. Coincido, coincido, coincido con vos. Coincido con. Retomando un poco del tema de, de la juventud, hoy nos encontramos en una charla que se dio en una escuela organizada por un centro de estudiantes de una secundaria. Iniciativa de los pibes. De, ...de generar toda esta acción en conmemoración a, de nuevo a los 40, a los 40 años. años... ...y les quiero pedir una opinión o, o, o un mensaje que, dieran, que quieran darle a, a los jóvenes... ¿no? ...que hoy son quienes eh, tienen que tomar tal vez banderas o consignas de lucha... Y, ...y de recordar y de conmemorar, o sea, qué, qué pueden decirle a estos pibes que hoy con mucha atención y respeto participaron de esta charla y al resto que pueda escucharlos Bueno, de mi parte yo la verdad que eh, me llamó poderosamente la atención Ayer, el tiempo de pandemia nos dejó a un lado el tema de las charlas en las escuelas, bueno, todos la vivimos, así que hace dos años y pico que estábamos casi desaceitado, como quien dice eh, y estamos recién retomando las charlas que es, es importante por lo menos para nosotros en mi caso y creo que el de Sergio también sacar el problema que realmente no, nos lleva a, a 40 años de lo que nos pasó de, de la guerra, poder sacarlo afuera y eh, charlarlo con los pibes y yo lo que rescato de la charla de hoy después de del tiempo que estuvimos prácticamente parados por el tema de la pandemia, es el silencio, es el respeto a la, a la causa y la decisión de haber tomado ellos, la, la, los, los chicos, jóvenes, la, la, la, la iniciativa de querer malvinizar, o sea, hablar del tema y traer veteranos de guerra para que nos lo cuenten. La verdad que eh, el hecho de que lo hayan tomado los chicos y no los docentes, no quiero... ...hablar mal de los docentes porque a veces la iniciativa la ponen ellos... ...y dejan a los chicos que lo hagan. Este, la verdad que una escuela bárbara, un silencio con un respeto total... Eh, ...no a mí, simplemente eh, yo... ...estoy vivo... ...eso lo tomo como que el respeto lo toman a quienes no pudieran volver de la isla... ...que son nuestros compañeros... ...los 632 que quedaron allá... ...entonces yo me siento tremendamente orgulloso por la juventud que tenemos... ...ojalá que le podamos sacar el jugo que, que se merece a esto... ...y malvinizar, qué sé yo... ...yo hoy es mi... ...no digo mi primera escuela... ...más de 500 escuelas ya he pasado... ...yo soy de La Matanza... Eh, más de 500 escuelas de charlas y qué sé yo. Eh, estoy un poco gastado, pero me faltaba esto, la adrenalina de volver al ruedo. Y la verdad que los felicito a todos los chicos que, que tomaron la iniciativa de que particip, participemos nosotros de esta charla. La verdad que me voy llenito, me voy llenito y, y bueno, me quedan unos días más de charla a varias escuelas. Cerquito no sé cuál es tu caso. Dale. Bueno, este, bueno, yo coincido plenamente con con Panchito. La verdad, me encantó que este, eh, el, las preguntas que hicieron para nosotros, para yo le comentaba a la directora que eh, las preguntas no solo les sirve la respuesta a ellos, sino también es una interpelación a mí mismo, qué me pasa. Me, me hace eh, desarrollar un poco el ejercicio de compartirlo, de hablarlo, de pensarlo, de reflexionar con respecto a, a, a, a lo vivido, ¿viste? Y en cierta forma, no, en cierta forma no, y también sanar, sanar con un montón de cuestiones, ¿sí? este Sacarle un poco la ceremonia que tiene la guerra, ¿no? Del, ¿viste? De, de, de, de del enfrentamiento, sí, del claro. conflicto y la resolución. Y, y como forma de resolución de un conflicto. La guerra no viene a resolver el conflicto de nadie y si resuelve el conflicto, genera, que me parece a mí que genera un conflicto nuevo que es más interno y más subjetivo y más de sujeto. Este, bueno, este, también dicho eso, el, el mensaje para, para las generaciones que, que, que vienen, bueno, este, la verdad también a mí me llena de orgullo, que se puedan ocupar de esto, que puedan revisar la historia, que, te, que nos tengan a nosotros como, eh, como, como una experiencia vivida y que ellos de esto puedan sacar este, y, y, que, y entender que los beneficios que hoy tenemos los logramos eh, en la calle, luchando Por eso el 16. Nos reprime la policía, por eso en el PAMI nos cierran la puerta. Y nosotros vamos a seguir yendo, no importa que nos cierran la puerta. Sí, claro, claro. Que hoy nos cierran la puerta no significa que nos vamos a ir a casa a tomar... No terminó el no, tema ahí, claro. No, al contrario, nos redoblan las ganas y la energía y de buscar el método para que ellos entiendan cuál es su función y cuál es mi necesidad. Ah. ¿Sí? Y bueno, entonces, este... Eh, La verdad, mi mensaje para los jóvenes que han tenido esta, esta, iniciativa. esta hermosa iniciativa sí, y, y que nos han mostrado sus trabajos, tal eh, cual de, ya sea de maquetas, con toda la carga que tiene, no cada uno mm. ha puesto su granito de arena, y para mí la verdad, ver cada trabajito me hubiese gustado hacer un recorrido y detenerme en cada uno y Carle Sí, pero la eh, charla estaba tan tiempo, jugosa que se estiró demasiado. Claro, claro, la verdad este tiempo fue muy tirano, sí. encima en en gente que yo salí medio justo con el tiempo para por no decir, claro, estaba tarde un media hora. Piquete nos y ha... me te <risas> la Riccheri y se va. Bueno, sí, sí, sí, estaba pactado para un horario y no lo pudieron. que también que el corte de la Riccheri era también una forma de lucha de unas personas que no tenían luz bien merecido estaba el corte, le pedí disculpas acá a todos los alumnos a directores y a todos pero bueno, por otro lado también entiendo que, eh, que forma parte de esto ¿viste? Claro. Eh, eh, esos compañeros que hoy eh, me hicieron llegar tarde también están reclamando algo que, que, que creo considero que es justo claro, claro justo y necesario sí nosotros, hacían varios días que no a... tenían luz qué sé yo tres cuatro días no sé claro claro entonces este el mensaje es eh, la lucha la lucha constante este poder este, hablar llegar a, a acuerdos a consensos y imaginarnos una Argentina imaginarnos una Argentina donde tenemos que entrar todos todos los que no tienen luz hoy tienen que tener luz todos los días Nosotros que no tenemos los medicamentos, tenemos que tener medicamentos cuando necesitamos, no cuando el PAMI este, eh, hace el trámite el, el, el administrativo burocrático. Lo la autorización COVID de acá, de allá, sí. autorizar no, autorizar como ¿cómo? pasa, pasa la 100 lucas, tiene que firmar el nivel 1, el nivel 2. Hacer lo que lo quiera, pero resolvemos. Solucionamelo, claro. Claro, resolvamos situaciones. Y bueno, el mensaje es ese, que no hay que... No hay que quedarse nada más con lo, con lo que dice, sino pensar en la transformación de todo eso. Porque obstáculos se pueden presentar. Ahora, ¿qué hacemos con el obstáculo? Tenemos ah. dos caminos. O nos resignamos o tratamos de, de buscar dentro del marco del diálogo la solución. y exigiendo, exigiendo, dentro del marco del diálogo exigiendo. Porque también tenemos este, necesidades y nuestras necesidades son válidas como las de cualquier otra persona. Y bueno, el mensaje es la Argentina con todos, con todos adentro, con nadie afuera. Muchas gracias a ambos por el tiempo y de nuevo agradecerles la predisposición. No, gracias a ustedes. No, gracias sí. a vos, la verdad me voy sí, lleno sí. de amor, sí. así que voy a hacer con todo este amor que estén juntando. Te agradezco a vos, Vicky, este, que pudiste contactarte con nosotros. Porto Intermedio llegamos al Centro de Estudiantes, así que una labor impecable Decide, por la sí. paciencia que nos has tenido, por, por haber llegado tarde, también a los chicos, ya se, se los dije, pero bueno, eh, me voy satisfecho, así Yo como también. Panchito, sí. lleno de amor, sí, sí, sí, tal así cual, que tal cual. a disfrutar de, de lo que queda y... Y, ¿Y el año que pues, viene nos volveremos a ver, sí, no, ojalá seguro. que no, no pase un año. No, cuando, la, quieren, la, la, cuando cuando quieran. Cuando ustedes quieran, las puertas están abiertas. Bueno, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Dale, hasta la próxima. La actualidad y la política se debaten en la 91.3. Despavílense, muchachos. Un programa del Frente Grande. Con la conducción de Telma Martínez y Alejandro Suastita. De esta manera escuchábamos el testimonio de Sergio y Francisco ya con una mirada más actual de la realidad que les toca vivir a los excombatientes, sobre todo esto que tiene que ver con la salud, con la pensión, con la obra social, con estos reclamos que se vienen planteando en la actualidad porque, como decía Luis hace un rato, este... Todo, todo se conquista con lucha en base a, a este trabajo que no cesa, ¿no? En el reconocimiento de este rol histórico, pero que además son contemporáneos, ¿no? Y estas demandas siguen estando vigentes. Sí, también con un con una actualidad de reclamos, de carencias, de, de tal vez en algún punto de falta de reconocimiento, que es un poco un, muy loco. Porque la marcha que nos contaba Sergio eh, fue hace 15 días. Claro. Y a, hace 15 días le pegaban y los reprimían y no recibían reclamos tan básicos e indispensables como son poder acceder a la salud, acceder a los medicamentos, tener una buena atención. Eh, y hoy los están llamando para darles medallas y darles reconocimientos y... La misma persona que a lo mejor hace 15 días atrás Mandó a reprimir Hoy los está llamando para darle un premio Entonces también es otra mirada de, de que continuamos Ahí hablo un poco en general no Continuamos como sociedad Siendo un poco ciegos Ante estos héroes Que no dejaron de ser pibes Que fueron obligados sí. Yo creo que eh, Ni... Lo, eh, estuvimos recolectando testimonios, ¿no? Uh -huh. Hablando, y todos hablan de lo mismo. Sí. Yo no iba con la idea de matar. Claro. O sea, ninguno Porque fue con saben... la idea de, de matar a otro o con la decisión de... La, la mayoría eran pibes que... Fue, Porque fue... se cruzaba esa idea del patriotismo que incluso Luis nos decía. Yo no lo, no lo pensé, dije, bueno, vamos como un hecho de, de heroísmo, pero sin darme cuenta de lo que representaban, ni para mí, ni menos aún ¿A para la iban? familia. Y después cuando iban? se encontraron con esa realidad realmente tan cruda. Y lo que vos decías tiene que ver con este doble discurso de la hipocresía argentina, porque Típico. eso nos pinta típicamente como argentinos. En la plaza llena, arengada por el represor Galtieri, que... ...dijo aquella famosa frase... ...si quieren venir, que vengan... ...le presentaremos batalla... ...y esa misma plaza llena el 10 de junio del año 82 estuvo completamente vacía y como es la historia de Luis de, de, de Luis Mario también esperando una recepción de cada pueblo y en ningún pueblo los esperó más que la familia, familias que se vieron gratamente sorprendidos por la llegada porque además nadie tuvo el tupé de informar al menos si su hijo había llegado por eso es que después comenzó la desesperada búsqueda de las familias cuyos hijos no llegaban, claro. llegaba el hijo de un vecino, el de otro pueblo, el de otro barrio, y mi hijo, ¿Y mi hijo no llegaba, está? y mi hijo dónde está. Entonces empezó, al igual que sucedió con las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, el peregrinar de esas familias buscando a sus hijos, que recién hace algunos años algunas pudieron ir al cementerio de Darwin, se están analizando también esto es muy importante recordarlo, los restos fósiles de algunos de los eh, soldados que están enterrados allí en Darwin para poder reconocer su identidad, porque en principio, como sabemos, se enterraron en Darwin algunos restos, pero eh, no coinciden con la placa que está allí, ¿no? entonces esto es tremendo para las familias, hay familias de lobos que se pudieron reconocer los cuerpos y recuerdo que a una, a una mamá yo le había preguntado en una ocasión que pude hablar si ella pensaba, fíjense la palabra que usé yo, ¿no? Le digo, ¿en algún momento pensaron en repatriar los restos de su hijo? Y me dice, no, ¿cómo repatriarlos si es nuestro territorio? Fíjense, uno a veces cae hasta uno mismo en las trampas del lenguaje y de lo que nos impusieron desde siempre a través de esta usurpación desde el siglo XIX de los ingleses que por todas las vías jurídicas la Argentina hizo a los reclamos pertinentes Eh, y siempre los fallos internacionales fueron favorables a la Argentina. Eh, uno de los últimos fallos fue eh, sobre la Comisión Internacional del Mar, que no solo reconoció que el área marítima en la que está enclavada Malvinas corresponde al territorio marítimo argentino, sino, sino que... También el hecho. Claro, sino que se amplió, se ampliaron los límites, los límites marítimos en los cuales está sentado el territorio y la placa continental y todo el territorio marítimo que corresponde. Es más, tenemos más, más mar que, que territorio continental, ¿no? Y sin embargo, allí están los ingleses. Cristina lo venía advirtiendo, ¿no? cuando hablaba de la militarización del Atlántico Sur y bastó. Eh, Bueno, está en discusiones, ¿no? El Lara San Juan y su hundimiento sí. tan sospechoso, si algo tiene que ver, esta es una hipótesis, no sé si lo sabe, sabremos alguna vez con ensayos militares. Lo que sí sabemos, y lo volvió a afirmar Cristina, que siempre tuvo una política de reclamo de la soberanía de forma pacífica y entre los organismos que corresponden, pero de lo que sí también sabemos es que el Atlántico Sur está más militarizado y hace un par de años el príncipe, no sé cuál, de los dos hijos de Diana, eh, que es, que es eh, piloto, sí, no, nunca sé cuál de los dos es, eh, estuvo haciendo pruebas militares en nuestro Atlántico Sur, dando un mensaje, porque esta es la puerta de entrada de la mayor reserva de, de agua dulce y de recursos Cuya biodiversidad de Malvinas es única en el. Sí, en pero el también hay, hay una gran discusión, ¿no? Porque si bien los fallos favorables han sido, los fallos a nivel internacional han sido favorables, si no todos, casi todos, también no podemos exigir que se cumplan esos fallos. Entonces es como te doy una caricia y te digo claro. sí tenés razón, pero anda a tu casa porque no, no no voy a exigir al otro que cumpla lo que todos estamos reconociendo entonces también es, sí. es la hipocresía a nivel internacional también existe, existe. no, no la los fallos son favorables para la Argentina, como vos decís, pero como el que tiene que cumplir acá es una de las mayores fuerzas bélicas sí. y políticas del mundo, no no se le exige que, que así lo cumpla. Bueno, muy bien, tenemos otra entrevista que tiene que ver con otros eh, está muy bueno, eh, Victoria ha sido la productora de, de este programa y cómo se ha ido organizando, conociendo las distintas aristas de lo que es Malvinas, es que es tan complejo, que nos atraviesa en lo político, en lo emocional, nos atraviesa como argentinos por... Eh, distintas facetas, y otra tiene que ver con la situación de los soldados durante Malvinas y los tratos inhumanos que recibieron de los altos mandos de las distintas Fuerzas Armadas, eh, que fue variando de acuerdo a cada zona, como nos decía luego, como nos dicen muchos veteranos, pero que sí Sí, hay múltiples testimonios que hablan de torturas, de destacamientos, de la tremenda situación que vivían los pibes, además del hambre, del frío, de las armas que no funcionaban, de, de lo inóspito, sí. de un tremendo clima en Malvinas, soportar la violencia ejercida por los altos mandos. Bueno, vamos a compartir, en este caso la entrevista la van a hacer dos, dos pibes de la secundaria, el Alexis que es el presidente del Centro de Estudiantes y Franco que es el vocero. Y el entrevistado es Pablo Basel, que es el exsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y es uno de los procursores de esta causa, de la cual estaba hablando Luis más temprano hoy, que ya lleva 15 años paseándose por los juzgados y los distintos estadios legales de la justicia argentina y aún sin, sin un, una, una respuesta de brindar un... un Una resolución a, a este reclamo. Por eso nunca más también es para la causa Malvinas. Escuchamos. Damos inicio a la segunda charla del ciclo organizado por el Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria número 9, en conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas. Agradecemos la presencia del señor. Pablo Basel, abogado, ex subsecretario de los Derechos Humanos de Corrientes y es uno de los impulsores de la mega causa por violaciones a los derechos humanos en las Islas Malvinas Se dio inicio al proceso de recopilación de casos de, estanqueo, de estanqueos, enterramientos y otras vejaciones contra ex combatientes que lucharon en el 82 Basel presentó la denuncia en el año 2007 en el juzgado federal de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego donde se abrió la causa 1777-07, que ya lleva 15 años. Bienvenido y le damos la palabra. Ok, eh, una de bueno, la principales pregunta un poco obvia, es ¿Hubo casos de tortura dentro de las Malvinas? ¿Y eso es un crimen de guerra? Bien, déjame que te haga una introducción. Eh... Yo era, como bien me presentaste, yo era secretario de Derechos Humanos de mi provincia. En el año 2005, en agosto de 2005, yo eh, organicé como una manera de homenaje a los combatientes de Malvinas eh, la presentación de una película que se llama Iluminados por el Fuego. Es una película de guerra tradicional y ambientada desde la posguerra, ¿no? desde el recuerdo de los soldados sobre la guerra Y tiene una escena muy particular, que es una escena de un soldado estaqueado. Uno, luego de ver tantas películas de guerra por Hollywood, este, cada tanto aparece en televisión, está acostumbrado a ver escenas de horrores bélicos. Pero esa era una escena novedosa. Un soldado estaqueado por su propia tropa. No es muy común ver en películas de guerra esto. Eh, en, esa, en ese cine que yo había alquilado Para que todos pudieran ver Estaba lleno de soldados correntinos Corrientes es una provincia Que en relación a su número de habitantes Y al número de combatientes Que fueron a la guerra Las que más soldado envió Corrientes en ese momento Era una provincia de 500.000 habitantes Y fueron casi 2.000 soldados correntinos a la guerra O sea que hay un colectivo Muy fuerte en mi provincia De soldados correntinos Eh, entonces empecé a preguntar sí, ¿esto qué te parece? y varios me dijeron la película es buena pero se queda corto y así empecé a preguntar hay una vieja canción de los años 60, 70 que es casi como un mensaje de aproximación a la realidad que dice las cosas se cuentan solas solo hay que saber mirar y empecé a preguntar eh, preguntar no es fácil a las víctimas de cualquier hecho. En el caso de los combatientes, porque lo primero que ellos sufrieron al regresar al continente, después de Malvinas, es la desmalvinización del país. Fue un trauma tan grande para la sociedad argentina que el gobierno no quería que se hable de Malvinas. El nuevo gobierno, subsiguiente, ya el del doctor Alfonsín en democracia, Era un tema que lo incomodaba mucho por el poderío que todavía tenían los militares con capacidad de amenazar la democracia. La sociedad argentina estaba entre aquellos que habían vivado la guerra, de aquellos que habían creído que la guerra era una especie de gran river boca, que en vez de goles se contaba por barcos hundidos, aviones caídos eh, o cuestiones parecidas. Estaban en los que tenían una posición abiertamente pro norteamericana y pro inglesa y de un buen día se levantaron anticolonialistas entonces esas contradicciones no la podían soportar y además por el trauma colectivo que toda derrota implica entonces el primer momento de la posguerra el primer momento nadie quería hablar de Malvinas eh, por estas posiciones personales o por la decisión política del gobierno de no impulsar estos temas de los dos gobiernos, el primero democrático y el último de la dictadura. Eh, entonces, en ese marco, los excombatientes quedaron perdidos. Al extremo que eh, los excombatientes te dicen que cuando ellos estaban buscando trabajo, estamos hablando de jóvenes de la edad de ustedes, tenían 18, 19 años, buscaban trabajo, Eh, no podían decir que eran combatientes de Malvinas porque inmediatamente la asociación era son los locos de la guerra. ¿Y quién quiere traer un loco a trabajar en su negocio, en su taller o en su fábrica? Entonces tenían que ocultarse. En, en la década de los 90, eh, fue la década de la impunidad, porque en la Argentina operaba para luego del histórico juicio de los excomandantes, la ley de obediencia de vida la de punto final y los indultos entonces Videla que era el jefe más reconocido de la represión era presentada por las revistas como un gran cristiano que se iba todos los domingos a misa y un símbolo de la dictadura como Alfredo Astiz era entrevistado en la noche de Buenos Aires casi como un playboy entonces ¿a qué combatiente se le iba a ocurrir denunciar a su cabo a su sargento o a su teniente por torturador si los grandes criminales andaban libres. Entonces, fue en el marco de las política de memoria, verdad y justicia, cuando las víctimas del terrorismo Estado empiezan a hablar, es que ellos se animan y me empiezan a contar. No fue un procedimiento fácil, fue un procedimiento que me llevó casi dos años, de agosto del 2005 hasta marzo del 2007. Entrevisté a decenas de combatientes correntinos, pero solo 23 estuvieron de acuerdo en firmar y en dar de puño de, de viva voz los primeros testimonios yo los testimonios los graba los grabé en un procedimiento de reportaje y luego de ahí extraje qué fueron las figuras delictivas a mi juicio que soy abogado eh, entonces de los 23 testimonios originales 5 cinco, cinco me daban cuenta de haber sido víctimas de tortura 15 habían sido testigos de estas torturas y de otras torturas varios me daban cuenta de la circunstancia de dos soldados correntinos que murieron de hambre otros me narraron el caso de un soldado correntino de infantería de marina que fue asesinado por un disparo en la cabeza por su cabo por una pelea que tuvieron en el baño del regimiento antes de ir a Malvinas ¿no? como una una revancha Entonces, a mí me parecía que todos estos hechos, todos al mismo tiempo me contaban en estamos hablando de... esos son 60 días, porque llegaron a las islas, no todos llegaron el 2 de abril, algunos llegaron el 10, otros llegaron el 20, otros el 25 de abril, después del 1 de mayo se corta la conexión aérea por la presencia militar británica entonces hasta el último día de marzo de perdón de abril fueron llegando soldados entonces lo increíble es que en un lapso de 45 60 días hayan tenido tamaño tamaño pérdida de peso e inclusive con la muerte eh, a mí me parecía que esto eran y acá contesto, tu primera pregunta. Casos de tortura, lo subo. Después te voy a ampliar un poco más, claramente. Distintas modalidades de tortura. La más usual es el estaqueamiento. ¿Qué es el estaqueamiento? Clavar a una persona en posición de Jesucristo en la, en la turbalada, desde la muñeca atados al hilo de la carpa y amarrados a una estaca de la misma carpa, que impedía el movimiento. Muchos de ellos semidesnudos, obligados a descalzar, otros vestidos como estaban, algunos con un chapón en el medio, otros con una lona abajo, por espacio de algunas horas hasta algún caso que fue casi dos días. El caso de un soldado de, de, la, de Isidro Casanova estuvo casi dos días estaqueado. Algunos en momentos de normalidad y otros bajo, incluso bombardeo enemigo. O sea, estaban absolutamente inermes frente a, en un momento que caían bombas de barcos y de aviones. Eh, después fui conociendo, después de ese momento inicial de presentar la denuncia en Río Grande, como un acto incluso de reivindicación de la soberanía argentina, porque el Río Grande está... Es, cede de un juzgado de la provincia de Tierra del Fuego Antártida, e Islas del Atlántico Sur y para mí era un acto de reivindicación de la soberanía argentina que un juez argentino, el de Río Grande aplicara la ley argentina por hechos que sucedieron en el territorio argentino de Malvinas entonces es un acto, es una apuesta a la soberanía nacional después de eso se fueron sumando casos de todo el país hoy ha declarado cerca de 200 testigos, hay aproximadamente 120 hechos delictivos, o sea, no todos los testigos fueron víctimas, pero hay, eh, hay 120 delitos que se cometieron, que para el fiscal que acusa, esos son abandono de personas seguida de muerte, que en el caso de los soldados que murieron de hambre, homicidio, torturas, vejámenes, coacción, amenazas, esas son las imposiciones de silencio. Porque a la vuelta le dijeron, no hablen, porque van presos, lo podemos hacer consejo de guerra y van a ser considerados traidores a la patria. Entonces eso es coacción y amenaza. Eh, entonces, 200 testigos, 120 hechos delictivos, 95 militares de las tres fuerzas imputados en la causa que hoy está eh, paralizada en el juzgado federal de Río Grande, en Comororio Rivadavia. David. Qué modalidades de torturas aparecieron, además del estaqueo, el enterramiento, que es a un soldado obligarlo a hacer un pozo la turba. ¿Por qué turba? Porque la, el suelo de la mina es como una gran esponja, no? Uno se queda parado un ratito y empieza a brotar el agua, es como una gran esponja. Eh, y ahí, eh, luego de enterrados eran eh, se les tapaba con la tierra hasta el cuello y permanecían por varias horas, hasta cinco horas en el caso de dos soldados de, pertenecientes a la provincia del Chaco. Otra modalidad era obligarlos a descalzar y en esa época no había celulares, había teléfonos de campaña que tenían al costado una manivela que cuando uno giraba generaba una corriente eléctrica Que era el que movía todo el sistema de comunicación al teléfono, una especie de correo por, por cable. Entonces, pero en esa descarga se generaba una especie de picana eléctrica. En soldados que se hacían humedecer y accionaba la electricidad. Eh, hubo torturas casi todas, casi todas, motivadas por cuestiones famélicas. A ver, quiero ser muy claro en esto la tortura es un, un bien jurídico, la integridad personal absoluta. Uno no puede decir torturo poquitito nomás. No, o se tortura o no se tortura. Y todos los países del mundo, todos los países del mundo tienen prohibida la tortura. Incluso en las normas de la guerra. Ustedes, según la Convención de Ginebra, ustedes pueden eliminar a un soldado enemigo, pueden abatirlo. ¿Por qué? Porque está en juego su vida y la de su país y su pueblo. Pero una vez que uno reduce al soldado enemigo, las normas de la guerra dicen que uno tiene la obligación de cuidarlo, dar cuidar su vida, atender sus problemas de salud, alimentarlo y rige la prohibición de no torturarlo. Entonces ustedes se imaginan que si uno no puede torturar al soldado enemigo, menos puede torturar a la propia Europa, ¿no? a los soldados de, de depende la suerte personal y la del país, entonces eh, es injustificable la tortura en, en cualquier ordenamiento jurídico, incluso en las normas de la guerra. Entonces, pero un en tren de contrarreacción de por qué sucedía esto, pues no alguien puede creer que esto era una especie de hobby, no, las fuerzas armadas sabían politizados por los golpes militares del siglo XX y se habían desprofesionalizado. Entonces, en esa desprofesionalización, no sabían conducir a grupos humanos en contextos de guerra, en, en contextos de extrema tensión, en contextos de frío, de viento antártico, de humedad, de lluvia permanente, de falta de sol. Entonces, lo que hacían era lo mismo que hacían en el continente autoritarismo, violencia tortura, o sea, llevaron su entrenamiento a Malvinas a Malvinas no fue el ejército de San Martín, no fue el ejército de Belgrano, ni de Güemes con su tormenta de gaucho fue el ejército que venía de los campos clandestinos de detención de los vuelos de la muerte de la tortura, de matar a mujeres embarazadas y sacarle a los chicos y entregar a un militar, esas fueron las fuerzas armadas que fueron a Malvinas Entonces, todas las torturas que yo conocí fueron por cuestiones famélicas. Yo me resisto a decir robo de comida cuando un soldado con 18 años, sin capacidad profesional, mal vestido, mal armado, tiene que enfrentar el enemigo inglés y además no recibe comida. ¿no? Y se apropia de una lata de durazno, un paquete de galletitas, un poco de queso, Frente a eso, la respuesta fue los vejámenes y la tortura. ¿Hubo otros casos de tortura? Sí. Un caso en Comodoro Rivadavia que sucedió el 18 de abril, antes de ir a Malvira, un soldado de la tercera Brigada de Infantería con asiento en Curuzú, que fue torturado porque el, el capitán dio la orden de formación y él llegó a la formación riéndose. Juan Carlos, que es el nombre de la víctima, tiene risa nerviosa, o sea que en cada situación de estrés se ríe. Eso para él, para el capitán, fue motivo de justificativo para torturarlo. El caso del soldado Silvio Katz y otros tantos torturados por su condición de judíos. Las Fuerzas Armadas Argentinas eran profundamente antisemitas. Entonces él recibía permanentemente la acusación de judío de mierda, traidor, cobarde, vos seguro va a pelear por Israel, pero no por Argentina, vos no vas a cagar. Perdónme la expresión, pero estoy repitiendo lo que está en el juzgado. Eh, entonces, fueron por cuestiones raciales, por cuestiones famélicas y por cuestiones, eh, llamémosle así, de, de disciplina a la tropa. Por en tratar de encontrar algún nombre a torturar a un soldado que llega dos segundos tarde a la formación. Así que la pregunta era: si ¿sí hubo tortura, hubo tortura. Si fueron crímenes de lesa humanidad, sin duda. ¿Por qué? Porque les pasó a los argentinos en el continente, hijos del pueblo, les pasó lo mismo que a los argentinos, hijos del pueblo, en las Islas Malvinas, en el mismo periodo histórico por los mismos perpetradores. ¡Despavílense, muchachos! ¡Despavílense! ¡Despavílense! Un programa del Frente Grande.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 Bien, de esta manera escuchábamos la última entrevista, en este caso a Pablo Basel, clarísimo, y poniendo al tema de Malvinas en el contexto de la última dictadura cívico-militar. Hace una semana nada más conmemorábamos el 24 de marzo el inicio de la última de las dictaduras en 1976 y en esa política de arrebato de nuestros derechos, de arrebato eh, programado de niños, también el arrebato de las vidas en esa locura que fue ese proyecto de guerra eh, que no tenía ninguna lógica en un país que tiene una historia sí de de pacifismo, que no ha encarado guerras en todo el siglo XX, un país que no tenía unas Fuerzas Armadas preparadas y que nada más y nada menos iba a enfrentar a la una de las máximas potencias como lo era Inglaterra, que además eh, en connivencia con los Estados Unidos. ¿no? Una verdadera una verdadera locura, pero muy interesante para que esta causa no caiga, ¿no? porque esto es uno de los temas que preocupa, ya que las torturas que se dieron, dejar morir a los soldados de hambre. Sí, es un testimonio contundente sí. porque vuelve de nuevo otra vez a, a poner eh, en manifiesto el silencio al que fueron obligados los soldados cuando volvieron, las amenazas de no hablar, de todo lo que pasó allá, no, silencio. Eh, entonces, Es, es muy fuerte que tantos años después pudieron animarse y, y, y tal vez con una excusa eh, como fue la proyección de una película igual sí, estando sí. al 2022 todavía eh, me pasó hoy escuchar a un excombatiente de que todavía dicen el me sale me, me hace mal sí. no todos pueden tener sí. esa posibilidad a 40 años de decir bueno me pasó esto uh -huh. vivo esto y necesito esto, porque también necesitan el apoyo, no es solamente decir ay, fuiste soldado y, te, y, y la palmadita en la espalda, necesitan ese mimo ese abrazo y el justicia, de con vos. Ya, es una causa que, nada, que tiene sí. 15 años 15 años eh, que, que están esperando, o sea, pasar por todo el proceso de aceptar de poder animarse a hablar de vencer el miedo de, de y cuando logran hacerlo, va, presentan la denuncia eh, 15 años de espera con cajoneos en el medio, con... Sí, eso es lo, lo que no se puede entender porque después del juicio a la Junta que llevó a cabo Alfonsín y después de los juicios que llevó adelante Néstor Kirchner a partir de su gobierno, ¿no? Donde Por supuesto. a través de la política de memoria, verdad y justicia, que se empiezan a abrir estas causas y en ese contexto también Malvinas, que haya habido en medio... Eh, jueces que cajonearon la causa no. esto es lo, lo que cuesta entender, lo, lo que se puede rescatar de todo esto que son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben entonces eso por lo menos permitirá en algún momento juzgarlos pero como siempre decimos, justicia que llega tarde, no es justicia. justicia no, aparte están como él mismo dijo llegamos, con todo lo de la Virgen y mucho que no están Y yo creo que al paso que vamos, si la justicia fuese como un poquito, si tuviese un poquito más de corazón, si fuese más humana, ya mandaría mañana, por lo menos en el día de ellos ya, la 00, decir, chicos, esto es suyo y les pertenece. Y yo creo que va a pasar que va a quedar uno, va a quedar dos, si tenemos suerte de qué valorar por el resto de los excombatientes que ya no están, que no están presentes por X motivos, porque ni siquiera muchos llegaron a ir a Malvinas, sino que fueron en el mismo lugar antes de salir también, fueron abatidos por su propio comandante, por su propio compañero, vamos a decir, quien tenía que defenderlo y acompañarlo, apoyarlo y enseñarlo y también porque ninguno sabía, o sea, los llevaron obligados, no entendían nada y la verdad que esa falta de, de apoyo ya por ese lado... Es inmensa y por este lado de los 40 años y tener que todavía no reconocerlo y da, no, no ver que ya está, o sea, ¿qué más necesita? Pero bueno, lamentable. Por eso, mucho mucho para seguir malvinizando, para seguir teniendo presente Malvinas, el nunca más que siempre expresamos para conmemorar el 24 de marzo también se hace extensivo porque tiene que ver con los mismos autores, con los mismos ideólogos, con los mismos que proyectaron esa... Página, una de las más oscuras y sangrientas de toda la historia de nuestro país. Pero en este programa especial, nuestro homenaje también para esos soldados, para quienes fueron, para quienes pese a todo esto que decimos pese a ese contexto fueron de corazón a ser una patriada, como nos decía Luis, hasta con esa inocencia de la juventud a decir vamos por la epopeya a recuperar lo que en realidad no corresponde, que es eh, las islas son argentinas, las Malvinas son argentinas, pero por supuesto que desde nuestro lugar gregamos por su recuperación, como siempre lo ha venido planteando Cristina Fernández de Kirchner, que ha trabajado incansablemente desde la diplomacia para su recuperación pacífica. Hermoso programa con distintas aristas, nos queda un bloquecito más para hablar de actualidad, estamos... Escuchando, estamos haciendo despavílense muchachos por FM Max, el último bloquecito y nos vamos.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 Un programa del Frente Grande. Programa especial, decíamos hoy... Extra Large. Extra Large, porque hicimos este homenaje, pero vamos a dedicar un... un un bloque para la actualidad, una semana donde se sigue moviendo el avispero político, donde se habla mucho de las internas. Eh, ¿A algunos les asusta demasiado el tema de la discusión, del debate, del diálogo? En realidad es algo que debería estar presente siempre. En lo, sobre todo en un frente, ¿no? Que un, bar, sí. un frente está compuesto por distintos espacios, por distintos partidos, agrupaciones y siempre en realidad debería estar no, abierto. No a, todos tenemos por qué estar de acuerdo. Por es, supuesto. Es súper válido que haya discusiones. Es súper enriquecedor que haya discusiones porque a partir de allí también se construyen desde el disenso se construye el consenso no porque si esperamos que haya consenso de entrada es porque alguien está imponiendo algo, no. entonces desde este punto de vista vemos que está muy movilizado ahora, como se han expresado muchos espacios, agrupaciones no podemos permitir como militantes políticos y que trabajamos en el territorio que esa discusión que sobre todo se da en la superestructura eh, se lleve la agenda y pase por encima de los problemas cotidianos que vivimos, cada uno y cada una de nosotros, las y los ciudadanos de a pie, que realmente nos cuesta llegar a fin de mes, que tenemos que parar la olla, que como siempre decimos desde la perspectiva de género, somos las mujeres las que muchas veces y mucho más tenemos el doble trabajo afuera y adentro. Es que quien vive con lo cotidiano es la, la persona también que puede llegar y marcar también esa diferencia y no todos vivimos las mismas situaciones y en ese sentido está bueno esto de, lo de los distintos pensamientos, si no seríamos todos cuadrados. ...todos grises, oh, serían todo igualitos y nadie solucionaría nada, no importaría nada tampoco... ...y eso es lo que hace la diferencia también en este tipo de acciones uh -huh. y, y más que nada lo comunitario... ...potenciar eso también sirve un montón porque capaz que hoy uno beneficia X cosa y el día de mañana uno no sabe. Totalmente, y esto del trabajo, ¿no? Pero además en los años pares, como decimos siempre que no es un año en el que va a haber elecciones... A mí me parece, esto lo voy a decir muy a título personal, más allá de la pertenencia al Frente Grande, pero bueno, ustedes me dirán qué opinan, ¿no? Pero a mí me parece inmoral que desde algunos sectores se esté pensando ya en candidaturas para el 2023, donde muchos ya están queriendo mostrar ¿no? a algún posible candidato o candidata. Eh, obviamente que, que todos tendrán aspiraciones y son válidas, pero es un año y en este contexto para laburar, para trabajar y después esas cuestiones se verán y además sabemos que no siempre los que aparecen en las listas son los que más laburaron, sí, y bueno, eso también lo sabemos después. Son parte de las cartas que quiere jugar cada uno y el que se expuso y estuvo todo el año trabajando es el último que va a ir porque, ay no, porque este me cabe mejor y este, claro. qué pasa, es real. Pero bueno, quieren jugar eso, es mejor porque también... ...te da qué clase de persona es la que está postulándose. Y si le tenés la posibilidad de poder conocerla antes... ...se hace. Y también demuestra el interés y la importancia que le va a dar... ...a lo que es la elección el día de mañana. Porque si ahora ya se está postulando... ...sin laburo. Sin laburo, sin nada. Eso también beneficia, mm -hmm. pero va también en cómo va a seguir trabajando... ...durante claro. el resto del año. A ver si es tanto el compromiso, no solamente por una elección. Y ver el día de mañana también el año que viene... Eh, si continúa el mismo esfuerzo, si son las mismas ganas, o si solamente es bueno, ya me llevo bien con el vecino, listo, ya está. Claro. O sea, y pasa en todos bueno. los ámbitos, ¿no? Esto vemos, vemos que hay gente que en el cargo que le toca eventualmente no no se le ha conocido actividad, no, no se le ha nada, conocido nada, historia, gestión, ni articulación. Y, de, y después vemos que empiezan a a mostrar un, un cierto interés no esto pasa en todos los ámbitos no entonces pensaba no en, y que son momentos para esto para hacer acuerdos para encontrarse para generar diálogo para y después cada uno desde el lugar que nos toque hacer sí, lo que supuesto. nos corresponde no sí, sí. Que, eh, que que no no podemos estar de campaña todo el tiempo sino que hay que elaborar en lo que nos corresponde pero ha dado cuenta que es lo que le importa más No es que está la mirada al de al lado, al vecino, a conocer también en quién se supone que va a representar, sino que le importa más la campaña del año que viene y hacer todo ese tipo de esfuerzo solamente por una campaña y no porque el interés sea real. Entonces eso también sirve en ese sentido, por eso hablaba antes del trabajo anteriormente a un año, dos años claro. si quieren o tres antes de lo que es la elección, te demuestra también que le importa más. Porque si ya se está postulando, ya está mostrando de qué partido va a ser, a dónde quiere estar y todas esas cosas, te das cuenta que le interesa más un cargo o un título X que en serio aportar algo bueno o algo necesario. Porque si no, la persona que quiere aportar lo hace, lo hace igual, directamente, no cual, necesita decir de qué está. lugar. Entonces ahí te demuestra qué clase de persona es la que se está postulando y espero que la gente también pueda ver eso y darse cuenta y no, ay, porque estuvo todo el año trabajando, que no sé qué, o sea, no es real, si está un año antes de una elección ya nombrando a qué partido político pertenece, que quiere ir acá, que él no, porque cuando yo sea candidato, cuando a mí me elijan, sí. o sea, no, dale, es re falso eso. Sí, o esto de empezar a buscar las alianzas, yo me voy juntando con esto, es un, es un momento, más allá de que por una cuestión lógica de la política se vaya dando, es un año... No sé, eh, Vicky, vos qué, qué opinas al respecto, pero es un año para, para seguir trabajando. Ya habrá tiempo, porque siempre sí, en estas construcciones año, uno pues. se a, va abrazando con quienes comparte algo ¿no? en particular, en, en, en una agenda. ¿sí? La ambición, la verdad que la ambición es, es mucho más poderosa que las ganas, porque ganas no las veo. La verdad, a nivel personal siempre digo que lo que opino es a nivel Por personal si las gana, eso no las ve. Bueno, pero igual también ahí hay que resaltar la importancia de poder eh, articular entre distintos espacios, porque que tengamos una opinión distinta no no puede frenar la posibilidad de que articulemos y trabajemos. No ni consentos. hablar tal cual. Sí, sí. Pero Entonces, una cosa es trabajar y otra cosa es crear esa brecha otra vez. Ese, ese esa grieta que está ahí claro. de que no, porque yo soy de acá y bueno, te hablo porque tal cosa pero no por querer trabajar en conjunto no generan un trabajo en equipo un trabajo colectivo, sino que esto del tiempo la, eh, separarse no, porque yo voy a ir a, de este lado, entonces te hablo, pero porque sí no porque me interese generar algo también Bueno, pero ahí está lo importante del, del comunicado que sacó Frente Grande hace unos días eh, un poco sumándose a, a esta reunión de los intendentes de la tercera donde le solicitaban al gobernador empezar a trabajar, a armar mesas de gestión y de trabajo y Frente Grande de, de, de, lo que planteó es lo mismo es claro. decir, Bueno, eh, en este momento donde hay que eh, luchar uh, y enfrentarse a un montón de adversidades eh, juntémonos, gestionemos sí. una mesa local de trabajo veamos de qué manera nosotros podemos colaborar ¿De qué manera podemos unirnos desde las similitudes? Articular. Claro, a, o sea, dejar de lado tal vez a, eh, las pequeñas diferencias que están buenas, porque está bueno tener diferencias, pero unirnos en, en, en aquellas cosas en las que podemos coincidir y desde ahí trabajar para... Eh, para la comunidad en general. Tal cual. Y en ese documento, no, además fue muy fuerte el mensaje que dieron las y los intendentes de la primera y de la tercera que se juntaron el 24 de marzo en la ESMA para a partir de allí caminar hacia la Plaza de Mayo. no, Ese fue todo un mensaje político que tiene que ver con esto que estuvo Mario Seco también caminando eh, junto con los intendentes e intendentas con este mensaje demostraron una unidad de lo territorial, porque los intendentes siempre son la cara más visible del Estado, sí. donde Todo sí, el mundo le va a ir a golpear la puerta. Primero que vas a gritarle cuando no, cuando no hay cuál ¿A quién vas a buscar? Y, claro. y en el documento, como decía Vicky, que escribieron, hablan de las necesidades que estamos atravesando como sociedad. Y si como parte de un gobierno nacional y popular, eh, donde la columna vertebral es el peronismo, que haya... Un, ahora dicen ¿no? un 37,4% de pobreza que bajó un poco, pero sigue siendo un escándalo, ¿no? El 37% de pobreza en, en general, pero con una pobreza en la población infantil del 50%, ¿no? Entonces es escandaloso... Es difícil eh, seguir eh, sosteniendo esta situación. Eh, ayer veíamos las manifestaciones de distintos sectores, agrupaciones y organizaciones sociales en reclamo de mercadería que no llega sí. en tiempo y forma, de la calidad que debiera. Con merenderos. Es, es vergonzoso que ocurra eso, es vergonzoso que, que nos se esté entregando el alimento. Tremendo, Haciendo nosotros lo vemos cotidianamente con las compañeras, los compañeros de los merenderos haciendo... Malabares. Es malabares para sostener la mesa de los niños que decimos que son más del 50% que requieren una asistencia más allá de una familia que no lo puede sostener, ¿no? Porque... Y te das cuenta aparte de lo que es la necesidad, porque el que vive en el barrio, el que vive cerca del colegio, vos ves la familia que se lleva la caja. Esta semana también se estuvo entregando la caja de mercadería, están los chicos también que asisten a el... la instituciones y que tienen la posibilidad de acceder al comedor, al merendero de poder tener esa o la vianda, si es que uh -huh. justo no hay clases y te entregan, aunque sea un sándwichito, que la familia lo necesita sí. pese a que la persona trabaje 24-7 de lunes a lunes no llegan y se necesita y esto del tema de que se abran más y más comedores y encima que ahora no llegue lo que es la mercadería, el elemento esencial para poder generar esto y acompañar a cada una de las familias y frenar un poco esto de la necesidad que va creciendo más y proteger también en sí a, a las infancias, porque lo que está haciendo uno al, al revolver una, una olla, al calentarla, a preparar todo, a convocar a la familia, a mandar un mensaje, a invitar también, a avisarles qué necesitas, qué tenés, Y ese es el trabajo que también vienen realizando muchas organizaciones sociales, ¿por Totalmente. qué? porque son los vecinos, son los que están ahí. Sí, el que no intendente asisten no solamente baja. a los niños, no, porque, porque es asistan familia. a la familia completa, uh -huh. porque lo que la modalidad que dejó la pandemia, de entregar el alimento en una forma de vianda, que las familias acercan un tupper, una olla, algún recipiente En, ya no es darle el plato de comida al no, nene que hay, antes venía a comer. Toda la, es la, la el comedor complicado. Para toda la familia. La cara más visible, para los barrios más vulnerados, son las organizaciones ¿Sí? sociales, porque son quienes llegan a cada uno y conocen las realidades. Bueno, con este espíritu de, de este mensaje que tiene que ver, por eso arrancábamos con el tema de las internas y de las, de las discusiones de la superestructura y demás acerca de quién será candidato en 2023 y quiénes se pelean por un lugar. Está esta la realidad de los barrios, de lo cotidiano, de cada uno y cada una de nosotros, porque realmente es un momento muy difícil para todos y todas las argentinas. Es que el Frente Grande, sumándose a esta propuesta Elaboró un, un comunicado eh, promoviendo, proponiendo esta gestión de una mesa local para pensar en las políticas a través de, del acuerdo, de las diferentes ideas, para construir de cara al 2023 este campo nacional y popular que es diverso, que es amplio que está conformado por distintos sectores, nos tocó el año pasado a nosotros conformar la lista del Frente de Todos, desde el Frente Grande sumándonos a este campo nacional y popular y desde ese mismo lugar es que queremos seguir siendo parte para decidir sobre las políticas necesarias para que nuestras vecinas y vecinos puedan estar mejor, primero porque esa es la necesidad más urgente, la, el hambre, como era ¿no? la, la sí. frase que escuchamos tantas veces, no puede esperar, pero además también pensando en 2023, porque en este, con este panorama y con estas situaciones y con un crecimiento de las derechas, No, corremos el riesgo de enfrentarnos a, a una situación a la que no querríamos llegar. Vamos a escuchar la nota eh, que hicieron nuestros compañeros con la colegas FM, la de Copa. la NAC Pop Le hicieron una entrevista a Mario Villalba, presidente del Partido Frente Grande acá de Cañuelas, y Alejandro Suasquita, y también participó Patricia Agüero. Muy bien, los escuchamos. ...que emitió el Frente Grande, que eh, llama a que se organice, a que se diagrame una mesa de acción política, de reflexión política, siguiendo en cierto punto la línea que adoptaron los intendentes de la primera y tercera sección electoral, que le enviaron una carta con un fuerte tenor, al, principalmente destinada al presidente de la nación, Alberto Fernández. En este caso toman esto y... Lo replican en el distrito. La militancia nacional y popular que vive y padece cotidianamente las penurias económicas del aumento de las garrafas, el pan y la inseguridad, acompañando y conteniendo las graves consecuencias de los desaciertos y rupturas, compartiendo el sufrimiento de nuestro pueblo, solicita a los compañeros intendentes e intendentas a conformar mesas de trabajo locales para que unidos y unidas sumemos nuestro aporte militante y luchemos contra estos flagelos, es lo que decía justamente enfrentando en unidad a los especuladores de siempre la mesa política del Frente Grande. Nosotros hablamos con sus dirigentes, justamente con el presidente Mario Villalba, con la vicepresidenta Patricia Agüero y Alejandro Suasquita, que es dirigente también del Frente Grande, y nos contaron un poco el porqué justamente de este comunicado y este pedido, que, que si bien es para todos los intendentes, obviamente tiene que ver con lo local y le piden a la Intendenta Marisa Fácil la conformación de una mesa política local para tratar todos estos temas. ¿no? Hablaron con NACPOP TV y dejaron este testimonio. Es por el pedido que, vimos que hicieron varios intendentes, al, tanto al presidente como al gobernador, eh, para llevarle ideas de cómo está la situación del país, para tratar de mejorar el país en general. Lo mismo estamos pidiendo nosotros eh, como frente grande al gobierno municipal de Cañuelas. ...es principalmente como resumiendo, es eso, ¿no? Sí, es una nota que salió, que nos pareció oportuno el momento... ...en que si los intendentes, no solamente de Cañuelas... ...los intendentes sienten lo que sienten... ...y tienen la necesidad de articular una mesa política... ...que se los tenga en cuenta... ...que sumen sus habilidades y su, el desarrollo que tiene territorial... ...a las políticas nacionales... ...nosotros consideramos lo mismo, que en las intendencias... ...la militancia de base tiene que pedir lo mismo... ...y se tiene que armar una mesa local... ...con todas las organizaciones que integran el Frente de Todos... ...donde puedan demostrar sus habilidades... ...aportar sus ideas y discutir... ...no todos vamos a estar de acuerdo... ...pero necesitamos un espacio... ...el, el problema que estamos atravesando... ...los problemas que tenemos es muy grande... ...la desocupación, la pobreza, la indigencia... ...la deuda, la pandemia, eh, la inflación como para seguir eh, desarticulados. Entonces pensamos que es el momento, ya que lo, los intendentes están solicitando eso, nosotros estar solicitándolo junto con otras organizaciones hermanas. Que estábamos hablando y hablamos durante la semana con todo el Frente Grande de Cañuelas, buscar la unidad y no, eh, como está pasando hoy en día, ¿no? de que se dividen partes dentro de, to dentro de lo que es todos, tratar en Cañuelas de elevar también, esa inquietud de que en la situación como está el país y la guerra y todo lo demás, como viene la situación económica, juntarnos y que después bueno van a haber tiempos para otro tipo de situaciones, ¿no? como esto que está pasando hoy en día, de dividirse y demás. Sí hay unidad, es más, hay distintas organizaciones dentro de lo que es el Poder Ejecutivo, pero una cosa es estar en un lugar y otra cuestión es la gestión. Y otra cuestión es el acuerdo político de una mesa política, porque nosotros podemos reunirnos, por ejemplo, noso, nuestro presidente, nuestro secretario general, eh, trabaja, es el intendente de Senado y trabaja con alrededor de 40 organizaciones, donde se discute, se pelean, se amigan, hay grupos que están más de acuerdo que otros, pero hay un ámbito. Lo que notamos nosotros es que a lo mejor estamos un poco flojos en esa situación y las iniciativas que salen, salen en onda silvestre, digamos. Che, nos juntábamos a hacer una charla, che, nos juntábamos a hacer un operativo. Eh, entonces, eh, acá hay una autoridad clara, elegida por el pueblo de Cañuelas, que es la Intendida Marisa Fassi, es la conductora política del espacio. Eh, yo creo que tendría que haber una convocatoria, creemos nosotros y las otras organizaciones también necesitamos un espacio donde discutir enriquecer eh, a lo mejor criticar alguna propuesta, criticar no es ser los pisos sino tratar de mejorarla eh, unificar los recursos que se puedan conseguir a distintas áreas y sí. que traerlo todo para los barrios de Cañuelas eh, y honestamente tener un lugar eh, donde podamos ir afinando la política localidad por localidad Es muy diversa Cañuelas, eh, es muy grande, cuesta la articulación, pero la situación lo amerita, ¿no? Tenemos que tratar de establecer un lugar donde zanjiemos algunas diferencias y potenciemos en lo que estamos de acuerdo. Desde el Frente Grande, ¿se han, han ¿cuándo fue la última vez que se reunieron con el gobierno municipal, más precisamente con la Intendenta Marisa Fassi? Estuvimos hablando por teléfono y por un motivo o por otro hace dos meses y medio, tres, que no pudimos juntarnos. En concreto por las políticas nacionales, no, porque yo creo que, bueno, esto va decantando. Eh, primero fue el proceso reciente de los intendentes sí. que elevaron la nota. Eso nos impulsó a nosotros a tratar de hacer algo semejante, algo parecido. Eh, y si sí, a lo mejor alguna cuestión más local eh, en algún acto, en alguna presentación, eh, en algún anuncio pero digamos que al igual que los intendentes también lo que solicitamos es un poco de, de participación en toma de decisiones o en propuesta de trabajo. Yo creo que el gobierno del de presidente Fernández está haciendo todo lo posible con, junto con el compañero Feletti para atajar el precio a lo mínimo Eh, a veces da un poco de bronca que tenga que ajustar el precio del pan, siete cortes de carne eh, y alguna cantidad de productos muy básicos y tampoco quieren hacerlo eh, yo creo y creemos en el partido y ya sabemos por la experiencia histórica que los grupos especuladores eh, siempre usaron a la inflación como medida de coerción a los gobiernos democráticos La inflación no es solamente por el dólar, no es solamente por la guerra, eh, no es solamente por la sequía, todo eso suma. Pero la inflación y el desabastecimiento de algunos productos eh, siempre fueron una herramienta de los grupos concentrados para presionar a los gobiernos democráticos y populares. Sí, sí, por eso mismo pedimos la reunión con la Intendenta para facilitar todo esto de... Eh, varios planteos, eh, necesidades en los barrios, eh, tanto acá el compañero como gremialista y nosotros como agrupación también, eh, son varias las inquietudes, que estaría bueno eh, una reunión y plantear todo esto. Ya partimos de que somos una coalición, donde hay tres sectores, que fue una coalición electoral, el asunto fue saquemos a Macri, porque Macri nos reviente a partir de ahí, dentro de esa coalición, hay distintas miradas de cómo solucionar la crisis. Eh, tal vez ahora lo que está más fuerte es el tema del Fondo Monetario, que nosotros consideramos, junto a otras organizaciones, que no se ha hecho lo suficiente, se ha peleado lo suficiente ni recurrido a instancias internacionales, porque el mismo Fondo Monetario violó su reglamento, porque fue un préstamo político para elecciones, porque se evadió y no se invirtió. Ahora presentaron un proyecto, que todos los que tienen plata en el extranjero, en las islas eh, fiscales, en los paraísos fiscales, que son los que se evaden y no pagan impuestos, se vean los mecanismos que el Fondo Monetario, que la OSDE y que Naciones Unidas, que son los que llaman incluso a esto, eh, colaboren con la detección de esa Eh, evasiones y aporte al pago del fondo monetario. Esto es La Batalla Cultural, con la conducción de Enzo y equipo en la FM. Muy bien, de esta manera escuchábamos a Mario Villalba, a Patricia y a Alejandro en esta entrevista, bueno, contando un poco entonces Este pedido que tiene que ver con la conformación del Frente de Todos, de los distintos sectores que lo estamos conformando y esta posibilidad de sentarnos a dialogar para pensar distintas estrategias para salir de esta crisis, no, lo del fondo monetario es un contexto, forma parte de un contexto que por ahí la gente en la vida cotidiana no habla de eso y por ahí no evalúa, no sabe de qué forma impacta en la vida bolsillo, diaria, en la vida diaria, pero que sin embargo, por supuesto que que sí lo hace y veremos de aquí en más cómo va a seguir repercutiendo, no, en los precios. Bueno, para cerrar ya nos hemos... Excedido, vamos a escuchar después el programa del pastor de Sergio, eh, vamos Con lo último que es la agenda de esta fecha tan especial de Malvinas comenzando Vicky en la noche de hoy con la vigilia convocada a las 11 horas en la Plaza San Martín para caminar luego hacia la Plaza General Belgrano donde está el monumento a Malvinas y la Virgen que viajó a Malvinas y allí y se hará el, el acto oficial pero sigue el fin de semana. Sí, tenemos el sábado en el... el el barrio El Taladro, en la plaza del, del barrio El Taladro, a las 10 horas, un homenaje a Luis Mario, pero también el sábado a la misma hora, a las 10 de la mañana, en la plaza Mártires de Malvinas, la agrupación de frente va a llevar adelante un acto, también en conmemoración a estos 40 años. Y, después ¿Y el, domingo, el, domingo. el domingo, a las 17 horas, que se va a entregar un reconocimiento a los veteranos de Malvinas, y cierra con un show de... Eh, volante a las 18. Esto Ay. es en la Plaza San Martín de Cañuelas. Bueno, gente, Esto excelente programa. Esto ha sido todo ah. en los controles, la operación técnica, pero también en la participación, porque María también integra el Frente Grande, María Fraga. En la coconducción en esta jornada Y en la producción también integrante Del Frente Grande, Victoria Encina, mi nombre es Telma Martínez Le mandamos un saludo grande A nuestro otro conductor, Alejandro Suasquita, y a todos los integrantes Del Frente Grande de Cañulas, porque este Programa lo vamos haciendo entre Todos, todos vamos a ir pasando Trayendo nuestras voces, un compartiéndolo poco. Es un espacio de construcción Y también vamos a ir invitando a los vecinos Para que se acercan, es, es un espacio De todas y de todos, así que que las y los esperamos que tengan un excelente fin de semana, un fin de semana para rememorar, para la memoria. Cuídense mucho. Nos reencontramos el próximo viernes en el aire de FM Max 91.3. Chau, chau. Chau, chau. prohibidos pero es un amor individuo por porque, porque andamos en el esconder a amor sé que la lo estás amor!